And the show is through Cylon looks and with the cues With the close and blushing smiles like last in 1998, show The tot song, no one ever sings The curfew chorus line The comedy divine The bulging eyes of puppets Scoring by the screen <laughs> Hola, buenas noches. Eh, No, no pasa, no pasa nada. mientras no cople. Cuando cople, flipamos. Igual Cuando cople, quitamos roletas. Joder, tampoco pasa nada. Buenas noches. Después de Después de mucho tiempo, ¿eh? no sé ni cuánto, pero mucho ¿eh? Eh, Estoy otra vez aquí, estoy otra, otra vez aquí en Edonia Aquí en noche, este jueves a las 10 de la noche ¿Veis cómo no podía decir eso de que en Edonia y el programa que se emite los jueves a las 10 de la noche, Radio Cuca No, no podía decirlo, porque unos jueves emítese y otros llueves no ¿eh? Entonces, oye... ¿eh? Bueno, por supuesto, para no romper la tradición, este programa estamos eh, esta noche, por supuesto, con pifies, con pifies. Eh, la movida ya que normalmente los pifies me los trago yo solo, pero esta semana, eh, para arriba, está haciendo un buen que es aquí la Navasicu. Joder, saludo a Un saludo a toda la bien hallada audiencia de Anedonia. Eh, eso. Y, y estaba criticándome que si todos las semanas igual, que si sube esto, que si tienes que bajar y subir, aquí la gente va de guay, ¿sí? tienen unos pocos conocimientos técnicos empiecen eh, eh, empiezan a esparcirlos ahí, eh, eh, esto tremendo, pero bueno, falla un poco de publicidad en el programa, por lo menos, joder, ¿eh? ya que lo fáis tan bien, ¿eh? no, que, no, que no. sabes subir todos y bañarlos, y, eh, simplemente me ofrecí hacer de mini técnico de sonido, ya, ya que estoy aquí <ríe> para pa que <ríe> se note nada, ¿no? Obtengo, ¿no? Bueno, a ver, a ver, a ver no te hace igual, además este programa yo siempre lo dije, si y sale, joder, no sé, no sé, no, a, a ver, si, a no, ver, a ver si, que, te si te se... que te sostengo el cable para que puedas hacer un programa. Si más, más. Yo, a ver, encima está sonándome el teléfono, No, o, oye un mensaje, a ver, Eh es que a hay, ver, hay ver. gente agolpada ahí a la puerta de la radio, eh, no, que va, que va, y él me ha pillado, que quiero un regalo, no sé qué dos tíos. ...sí, ya me ha pasado de skate... ...bueno, anda bien... Eh, ...no me extraña con los 70 pavos... ...que, que gasté comprando... Y ...unos putos ejes... O sea, ...ni siquiera un, una tabla entera... Ni, ...ni unas ruedas, unos putos ejes... ¿Eh? ...70 pavos... ...sí, podías haberle regalado un CD... ...con los programas dedicados a las necesidades creadas... ¿no? ...joder, pues sí, la verdad que sí... ...pero bueno, asumo eso eso para pa el cumple que viene... ...el momento, danos 13... ...danos 14... Ah, no me acuerdo ni yo, pero bueno, vaya para cuando... Los catorce son la primera comunión tuya. Eh, sí, no, que va, mi primer, primer comunión fue los siete, oh. Sí, sí, por eso, que son los catorce de él. ¿eh? Ah, sí, bueno, bueno, sí, también es verdad. Pero ¿verdad? en un año y no dos ya he regalado lo de las necesidades que y eh, Bueno, en, en, en cuenta de enrollarme ...con la presentación, como, como todo lo es el manes... Eh, ...por cierto, si se siente mal... ...o se siente el fondo muy alto tal... ...pues mira, lo siento mucho, fastidié... Los, ...los cascos furrolen, que da puta pena... ...poneslos y, y no suena una mierda... ...o sea que, oye, yo qué voy a hacer... ...y si tuviera chat... Pues entonces, oye, podéis ponerme en el chat, oye, suena mal, tal, no tengo chat, o sea que, que a base tíos, esto sale como sal, Si si no queréis, pues podéis, lo que digo siempre, pues que es una radio esas profesionales, comerciales y tal. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tenéis una radio libre, ¿eh? con amenaza de cierre administrativo, o oh no, ¿eh? o oh no. Vamos a ver, que aquel abna básico que fue hoy el. ¿Eh? El heraldo de la noticia va, va a contarnos: a ver qué es lo que pasa con, con esa multa de, de 100.000 pavos que, que nos ponían y la de mi madre. A ver, ¿qué, qué? cuenta? Bueno, cuenta. yo solo la leí muy por encima, ¿eh? está aquí por si por si quiere hacer una transcripción literal. Nada, paso. Es, es un lenguaje extremadamente farragoso y, y bastante equívoco. pero bueno qué coño es lo que decía joder yo a ver traigo está aquí bueno para, básicamente partir pues, discurso y bah. parece que libramos Me libramos de libramos del tema sí que yo lo importante sí bueno es una es una funcionaria gris la que emite la propuesta ejemplo, se entiende tóis. que la tiene que resolver el señor consejero de empleo del, del principado que, que supongo que será puro trámite burocrático bueno, no, y pero... que la dará de paso no me, pero yo, ah, no yo entendí que ya estaba de paso no no es una propuesta de resolución de sanción no, a ver la propuesta de resolución y cómo cómo empiezan todos los, todos sí. todos los papeles estos administrativos propuesta resolución tal pim pam pim pam pim pam, pam y eh, me pones el, el consejero a, a andar yéndolo todo bueno en este caso igual tiene un especial ah, no interés fa ¿no? no fastidies hombre que a ver o sea ahora yo ...está escuchando era, ahora mismo es todo esto eh, hay que hay que hay andar que con alfileres asociado. hola consejero qué tal ¿Cómo? hay que tener mucho cuidado con lo que se dice hoy aquí nah, no creo que el consejero esté sintiendo esto está un policía Y la mejor tiene algún funcionario de... Sí, suscrito al podcast. Pues guapamente. Sí, porque en directo sentirás eso. No sé. Sí. sí, sí. A pesar de tener toda la técnica en contra... <risa> sí, eh, sí. ...Anedonia sale adelante. No sé yo, eh. No sé yo. La verdad. Pero bueno. Eh, yo curioso. Estábamos hablando en el mismo momento. Que bueno, bueno libramos. Pero hay que reconocer que, que aquí el que trabajó... ...para que libraremos... ...no lle uno de Radio Cuca, eh. No. En Radio Cuca, hombre... ...fecimos... Ba bueno, que ¿sí hicimos algo. Sí, el, in el indio. <risa> el indio, básicamente. Con perdón por los indios, porque, joder. No, oye, un, un, un saludo desde aquí, un abrazo y un agradecimiento muy grande a, a la gente de Radio Crash. Que la gente de Radio Crash, para mí, que llena más eh, el señor Falu El señor Falu <risa> que y el que movió aquí todo el cotarro. Y, y bueno, es la, ca esta, la cara visible, por lo menos, ¿no? No sé. Y habrá alguien detrás de la cara, porque para mí, dame la sensación, no. eh que no sé yo. ¿Programas hay? Hay programas en Radio Crash. Sí, ah. ¿eh? Okay, oh, joder. Algunos de te lo tenemos en común. Bueno, a ver, sí, es verdad. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? En Radio Cook hay treinta y pico programas, y si uno quiere decir que haya treinta y pico personas que se molestan, cuido que de esos treinta y cinco, treinta y cuatro, treinta y siete, yo qué sé, muchos programas que hay... La, la 20 por lo menos ni se pescancearon de, de la movida. Sí, aquí. puede ser. Y bueno, aparte, si en, si en Radio Crash se moviliza uno, en la cuca no se moviliza ni la no cúpula. No se moviliza <risa> <y> nadie, <risa> es tremendo. Sí, verdad, porque a ver, esto forrula a ver, supuestamente estoy libertario y tal, pero bueno, oye, si no hay de Coille le riendes, pues habrá que Coille es una cupulina, ¿no? Y es sí. Una dictadura tolerada. sí, aquí no Podría funciona ver, ni sí. la anarquía ni, ni la jerarquía, Podría, sí, mira, aquí, esa ya es una buena. Aquí funciona la inercia. La inercia, puramente, porque hay que reconocer que esto está furlando por inercia, por inercia, yo creo que lo llevará ni en Dios. Pero, pero bueno, lo de hecho, aquí es vamos. Lamentablemente yo creo que eso que, no sé, cuántos programas nos pensan de la movida en la que pues Una movida gorda, porque podía suponer el, el cierre a la emisora. Sí, claro. bueno, si no, mucha gente llegaría aquí, la vería clausurada y. Y iría para, para, para casa a Como grabarlo eso, con el ordenador. No, alguno igual decía, va, ah, qué putada! Y pensaba, tranquilamente a tomar algo por ahí. Ah, ni siquiera, yo creo, de, ¡hostia, pero qué cosa más rara! Bueno, Entonces, anda, nada. ¿eh? Cambiaron la cerradura ¿eh? <risa> <risa> y no me avisaron. ¿eh? Y en por el culo. Pues en fin, oye. Bueno, Radio Cuca y, y así, ¿no? Oye, ¿eh? Lleva furrulando? Bueno, no. Lo, lo curioso, ¿sabes lo que lleva? Que en otros tiempos la jerarquía sí funcionó, ¿no? Eh, no, no, que no funcionaba <risa> mejor. Yo creo que funcionó mucho mejor ahora que en antes. Yo tuve la suerte o desgracia de vivir los tiempos en los que, que. los violentos pues que tenían razón. Conocíome esos también. <risa> pero bueno, <risa> aparte de eso, vivir los tiempos en los que Radio Cuca ya era una dictadura, pero no una encubierta. <risa> ¿no? Explícita. Sí, sí, sin problema ninguno. O sea, había gente que llegaba a decir eso de: aquí hay que comprender. que la radio oye como si yo tengo una casa muy grande, con muchas habitaciones, y les alquilo. ¿eh? Que venía a ser eso, una metáfora, de que la radio oyera de él, o de unos pocos, mm. y alquilaba la, a gente para que para que, pa que hiciera programa. Y con, que se comportara. Y que se comportara, eh, estaría bueno. El que tú hablas, además, en calidad de, de expulsado, en ciertos momentos, de la radio, ¿no? Sí, sí, yo llegué... llegué Llegaste con buen pie. Bueno, hombre, no, con buen pie, bueno, con buen pie. A ver, cuando fuiste <risa> expulsado a la primera hora de hacer radio, ¿no? No, no te creas, no, eh, sencillamente no existía constancia oficial de que yo oficiara el programa. El mi primer programa, y era yo un niño, oye, 17 añinos, joder, <risa> eh, Que perdonáisme, pero mira, sentí esto. Ah, no hay cargante, a mí yo yo llevo lo muy mal, eso. El móvil el anedónico está echando joder. humo. Ah, ah mira. Eh, Fuku claro como no tiene como no una chatel el Fuku que ye lle... Que hay uno de los mis sintientes, ...dizme Un placer oírte en directo y a través del móvil, por fin. oye pues un placer que te haya sentido, lo fuku. Préstame la de Dios. Saber que hay que hay de alguien por ahí. Y, y joder, préstame más todavía que para arriba, como en un chat. Claro, claro, todo tener... bien se va a dar por delante. Ya, eh. Madre de Dios, chaval. Oye, estoy una gozada. A ver, tengo aquí otro mensaje, a ver si también de, de de otro sintiente. Bueno. Bueno, no sé, esto es muy complicado para mí. joder, y eso que yo un móvil de los viejos, yo un móvil tonto. Ahora los móviles son listos, ¿eh? un móvil listo yo todavía no tengo, o sea que, o sea que tengo que arreglarme con tonto, con tonto de, de lava este, de, ¿eh? que con qué estaba yo, ah sí, que que en mi primer programa, ya era un niño. era menor de edad. A ver, yo creo que ahora... Me, me, sí, hay un programa que son menores de edad, pero... Sí, que debe quedar es poco ya. Sí, ¿tú crees eso? Sí, debe andar por los 17 ya. Ay, joder, está jodida la cosa, ¿eh? El relevo nacional para mí. Bajaron para... ligeramente la, la media de edad, pero bueno. Pero, pero, está, pero, pero está volviendo a está jodea, estabilizarse. ¿eh? Está jodida igual, está jodida igual. Bueno, pues yo ya era menor de edad, que por cierto... En aquel tiempo yo creo que por lo menos el 50% de, de la radio éramos menores de edad. Y claro, como mm. menores de edad, pues que menos que tener que eh, oye pues que rendir cuentas ante la gente mayor y en la que tal. Pasa que nosotros como ya de aquella yo creo que ya, ya éramos anarquistas... ¿eh? De alguno de los que... ¿De facear... extrema derecha? No, no, de aquella todavía ya éramos anarquistas de izquierdas. Ya éramos además anarcocomunistas de esos que, que leí en Pedro Pico y Pico Vena, y que se apuntaban a todo es sí, igual. De, de, del partido de la gente del bar Sí, sí, básicamente. Pensábamos que la cerveza era revolucionaria y estas cosas. <risa> eh, eh, la mocedad y lo que tiene, joder. Las izquierdas este raras tal. Todavía no pasara yo a la extrema derecha. En fin, oye... Mm. Y nada, lo que hicimos es que no avisamos nadie. Entonces, oye, pues vamos, sabían los los del programa de Nantes, que ya era Radio Quintanilla. Un saludo si de alguno de los de Radio Quintanilla sigue por ahí. Si está vivo todavía. ¿Eh? Hombre, vivo estará jodido. No jodas. Que, la última vez que supe de un de ellos, estaba en Finlandia haciendo películas o algo por el estilo. La gente muévese. De hecho, los que hacían aquel primer programa conmigo, la última noticia que tuve de uno, y que estaban a India. Y el otro un París, o sea... Que, menos yo, que digo aquí todo el mundo se mueve. Bueno, la historia ya que... Oye, pues abriéndonos la puerta porque de aquella no era como ahora, que toda la gente tiene el llave y entra con dipaez. No, no, no. De aquella tenía el llave el primer programa del día para abrir y el último para pisar, ¿no? El último no, ni siquiera, porque pisaba ese de resbalón, nada más. Era abriéndonos, hacíamos el programa, después de nosotros venía otro que no... acuerdo cuál ah no después de nosotros eh, entamaba Radio le fue aquellos años son los uh -huh. que Radio CL y Radio Cuca emitían... desde el mismo del mismo estudio y con el mismo en el mismo dial obviamente y bueno tuvimos ahí hasta que eso todos o tres meses después recibimos una llamada cogimos a... hola buenas eh, Radio Cuca y tal quién es qué esos nosotros bueno, nosotros joder pues los de los de Radio Crimen y tal pero qué qué es eso de Radio Crimen ¿Ficisteis ficha? No. Y, y man, pu, mandasteis la maqueta, que de aquella había que... Man, sí, que eso, eso la maqueta. me tocó a mí todavía una década después. Sí. Pues ya ves. No, bueno, no. ¡Cago la marca! no sé qué! Bueno, nada. Después igual hasta pagamos y todo. ¿eh? Un poquillín. Pero bueno, ya duró poco. El programa debió durar tres meses. Tampoco fue una cosa tal. Pero bueno, sí, sí. Estamos sí. Luego sí que es verdad que hubo un tiempo en el que... Eh, cuando yo ya era uno de los componentes de los capítulos prohibidos de Corinto declarámonos. Bueno, yo creo que no nos declaramos de ninguna manera, pero en la práctica ya éramos societores. Sí. Es decir, venía venía Tirolincio a principio de mes, exigíanos el pago, pero guardábolo él, no era para pagar la radio, y era para acumularlo. ¿eh? Y bueno, pues sí, llegaron a llamarnos unas cuantas veces para pa que pagare, Yo llegué, tengo que reconocerlo, llegué a. a agredir probablemente a las personas que me llamaban una pena porque a ver ya no es buena gente tampoco pero bueno en aquellos años estoy lleno de trabajaba yo en una construcción trabajaba como para que me llamando para para que pagaran la radio obviamente esas cosas cuando vivías por encima de tus posibilidades totalmente bueno según los mis compañeros no que me insultaban por por en bicicleta a trabajar y que si no ganamos fondo como para comprar un coche y estas cosas Bueno, oye, en fin, ¿sabes? Y eran aquellos tiempos. Ahora da también mucha pena, tío. Da mucha pena porque el control los por ahí, a de algunos, no a todos, están más jodidos, tío. Todo, oye, yo no sé si, bueno, sí, obviamente tiene que haber, desde que, que, bueno, pues de alguno que lleva tres años, cuatro, sin trabajar, divorciándose todos, O sea, no queda, de los que yo contrario no queda uno emparejado divorciándose todos, tantos malviviendo con co los 400 pavos. El que los tiene. Sí. El que sí. los tiene, bueno, Uno para arriba, la última historia que me contó, claro, hay una historia, joder, por un lado ríe porque dices, tu madre de Dios, pero ríe de pena por no llorar. decíame a ver, yo un paisano y tal, trabajaba conmigo, hay que reconocer que, a ver, El hombre ya, por las cosas que contaba, ayer un poco desastre para pa las perras, o fueron en algún momento, no sé si lo fue después también. Pero bueno, divorciose, eso, tiene, con los 400 pavos esos de, que dan por, mm. por ser mayor de no sé qué edad, tiene que pasar a la mujer ciento y pico, a la mujer vamos, tiene que pagar el alquiler, y la última vez que lo encontré, decían, joder, yo antes, por lo menos... Eh, oye, pues en comer compraba lo más barato y tal, pero ahora resulta que fui al cardiólogo y díjome que tengo que comer verdura y claro. fruta y ya no me llega, tío, yo muy caro y muy cara. Prove, que y en fin, en aquel momento igual decías tú, yo que creo que nunca dije tampoco lo de cago en la barba, ya gastizos, vais a ver vais a ver lo que os va a venir, no, porque a ver, hacían lo que se yo os mandaba, lo que se yo os mandaba, literalmente no. Pero yo lo que, lo mismo que me decían esos amigos, decían a todo el mundo. Lo que pasa es que ellos son lo mejor de una manera así más, más agresiva, más vulgar. El ¿Cago un día aquella que nunca ganes por un coche? Había los que no me lo decían de esa manera, porque me decían: Ma hombre, con lo que ganes, igual podías pedir un, un préstamo y entonces dábate por un coche y entonces podías ir a trabajar a más sitios y tal. No sé, igual tenía razón. Pero para mí, que tal y como acabaron ellos y como acabé yo, igual no, igual no la tenía... Que no oye que yo acabaré muy bien, pero bueno, oye, va. En fin, teniendo en cuenta que, <risa> que, que traba yo en nubes a las el man y sobrevivo, pues oye. Sí, en cualquier caso, tampoco oye que aquello fundiera porque, porque ellos gastaren, o sea que... No, no, no, ellos fueron, fueron <risa> el, el, peor, <risa> el, el peor, nunca mejor dicho. Porque Víctimas del peor, estado es, de las cosas. Sí, sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, pues creyeron lo que decía la tele. Bueno, oye, pues problema de... Problema de ellos, ¿o ¿no? Problema de... F joder, llevaban no, toda la puta vida... Generaban empleos que indirectos que... a Asgaya. Claro, ahí está. En fin, una, una verdadera una verdadera pena. Yo pues digo, yo cada vez que, que veo de alguno... Y bueno, eso por no decir que de todos los que veo... Pádemme pues que dos están a tratamiento de enfermedad psíquica. O sea, sí. eh, bueno, pusiéndose pues no sé, a no os digo los locos todo. Normal, normal, no me extraña. No me extrañan lo, lo más mínimo, pero bueno. Y mientras tanto, pues, pues lo, lo que decíamos, resulta que la cuca sigue aquí, sigue abierta y, y no sabemos exactamente por qué. No sabemos exactamente por qué. Yo, yo, oye, a ver, fuera de coñas. Llevo un fenómeno a estudiar. ¿Por qué esta radio sigue funcionando? Por inercia, y la inercia, la fuerza de la inercia. No sé. Yo, mira, eh. eh Pues podéis llamarme ¿eh? flipado y tal pero yo de algunas veces pongo pongo esta entidad radio cuca como ejemplo de, de un espacio dentro lo que cabe el libertario ¿eh? en el sentido de que bueno pues en principio nadie no tiene eh, más poder del que ya necesario para hacer que esto funcione y por supuesto eh, del que conceden los demás ...que conceden también verdad por omisión... ...porque <ríe> sencillamente por no... ...por no hacer nada... ...pero llama mucha la atención, pues por ejemplo... ...eso que falábamos en antes... ...el hecho de que ahora... ...teniendo llave 30 y pico personas... haya aquí menos problemas de... ...yo qué sé, pues... ...aquí nunca hubo un robo... ...de momento, en este tiempo... ...mientras hay llave para todo el mundo... Y, y ...en antes hubo más de uno... ...robos de perres, robos de, de equipos... ¿eh? ...no sé hasta qué punto... aquí darse la situación de que a lo mejor pues uno deja aquí olvidado una cosa una cosa buena qué sé yo pues una vez un un usb de un giga que tampoco llegue ninguna tal pero, pero bueno no juega no de mucho más de mucho más de 100 de, de, por lo menos por lo menos no sé joder pero llegaron muy oye muy guapo no para para un poqueñín y no, no no nadie estuvo aquí no sé cuánto tiempo ...o aquel mítico chaleco de rocker, acuérdese... ...no sé si me tocó a mí... ...sí, hombre, claro que te tocó, hay poco... Hay ...una chaqueta meses. vaquera... ...sí, sí, sí. Un, de, un chaleco vaquero de rocker... Que ...igual está por ahí, todavía. Igual, igual, igual, sí, igual, igual está un cajón de... de esos de la escalera... ...oye, pues pudiera ser, yo llegué a meter un cajón de esos... unos hay una, guantes. ...hay una tienda de campaña, yo creo, por ¿También? ahí... ...también... Sí. <risa> ...bueno, ya ves, aquí hay de todo y no lo lleva nadie... ...no lo lleva nadie, pero yo pues digo, estoy... ...ah, aquí el tal, igual, engochar... Bueno, eso sí, eso sí. Yo una radio bastante gocha. ¿eh? Son los problemas invariantes. Yo, en la básica, tú visitaste otras radios. ¿no? Eh, yo también visité otras radios. Y nunca vi una como esta. <risa> yo, bueno, ¿en qué no, sentido? En el sentido de gocha. Yo tuve en Radio Sol, en Radio Nave y en Radio Crash. Hombre, no está tan mal. Eh, comparado con... con cuando está que, limpia, no está Cuando, está, mal. cuando está limpia. No, pero fuera, fuera coñas, eh. Yo tuve... Claro, también hay que decir que Esos emisores son Furrulen un poco diferentes a las nuestras A lo mejor eh, Precisamente en este aspecto del que estamos hablando ¿eh? Mm. Eh, Como allí hay más A ver, voy a decir que, que Furrulen con un, Unos chefes, unas jerarquías O, o, o de algo así no, Por el estilo Pero pero bueno, más que nosotros sí, más que nosotros sí, a ver. Y supongo que el resto de la gente que va allí también, no sé, tiene una actitud diferente. Porque aquí en el tiempo que furló de esta manera, tampoco nunca eh, la radio tuvo así limpia, ordenada, tal. Yo qué sé, a ver, eh, por ejemplo, mismamente hoy... Pues hay un charco ahí sí, hay de un... algo pegañoso, de obviamente. Sí, interesante. Alguien un, vino el, aquí a chumar el y. El bater eh, petado de, cubos, de cubitos de hielo. O sea, pues obviamente, ¿eh? obviamente. Bueno, pues no pero sé. Claro, es que hoy había mucho que celebrar aquí. Hombre, sí, pero lo que pasa es que, para mí idea, que precisamente, no te celebrando nada. <risa> no, para mí idea, que quien fuera aquí, que, que vino que a chumar y que y cayó el chume por el paseo, para mi idea, que no te celebrando. Pa Sería que es muy posible que ni siquiera supiera de que, eh, que existiera ese, ese, esa movida. ¿Mm? Mm. Bueno, ahora la cosa, eh, eh, ah, ¿podemos ponernos a apostar? ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar la siguiente? Bueno, suele ser un poco cuatro o cinco años, ¿no? ¿Tantos? Ah, sí. Mira, me fazia, 2011 fazia la, la otra, ¿no? Eh, no, pero bueno, luego hay más movidas por medio. Lo de Hedy, ¿qué fue? ¿Hay dos años? 2012. 2012. 2012 ¿Sí? <risa> uh, ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? chaval, estoy increíble. <risa> fuera, ciérrate. Bueno, no, no te cierres que luego eches la de Dios una brite. Bueno, sí, ¿qué coño? Ciérrate. Ala, fuera. Joder. Lo de Hedy fue en el no, verano 2013. 2013, bueno, eso ya me cuadra más. 2013, 2014, 2015. Bueno, bien. O sea que hace cua cuatro años fue la anterior amenaza de cierre de la administración. Después vino JEDI dos añinos. Dos añinos después vino esto. ¿Qué calculamos? ¿Por el sí, 17 la próxima? Par, otro par de años, sí. al 17? ¿Cuál será? A ver, no sé. Claro, y es complicado. Bueno, la administración otra vez a lo mejor. Porque igual la prueben la ley. esa, y entonces reclámenos que... Ah, sí, el día que la prueben nos, vamos, la, nos vamos a cagar. ¿eh? El día que la prueben sí que estamos jodidos. A ver, para que, pa que lo entendáis, los que estáis sintiendo, que lo mejor no estáis puestos en, en este tema. Bueno, pues resulta que, como ya explicamos muchas veces, eh, las radios libres y comunitarias eh, no son radios piratas. Eh. Hay mucha gente que dice, bueno, ah, una radio pirata, una radio ilegal No. Eh, nosotros, como no emitimos publicidad ni no obtenemos ningún tipo de beneficio por hacer eh, bueno, pues radio, eh, no entramos en una categoría de, de ilegal. Los ilegales son los que, en sin licencia, en sin permiso de esos eh, que de, de se arrogan para sí mismos la, la, la capacidad de permitir a otros hacerles cosas que deseen, Eh, bueno, pues sin permiso de esos, pues hacen una radio, una que ganen perres, pues por ejemplo, poniendo publicidad Y una manera muy típica, y, bueno, de fechuye la manera de ganar perres teniendo una emisora de radio, ¿no? Bueno, pues esos que no tienen licencia y ganen perres, esos son piratas Eso yo, una radio pirata, una radio ilegal Nosotros, por embargo, estamos en una situación que eh, ya ilegal Y es decir, no tenemos licencia Ni la tenemos ni la queremos, por cierto. Que de ahí va a venir el, el problema que podemos, que vamos a comentar a continuación. Ni la tenemos ni la queremos. Eh, la cuestión es que nosotros no ganamos perres, eh, estamos aquí abiertos a que toda la gente que, que tenga gana, vosotros mismos, si queréis, podéis venir a hacer un programa, un programa aquí. Uh -huh. Estamos abiertos a todos. La gente bien fue un programa, tal. Exactamente igual que cualquier otro de De los que estamos aquí. Bueno, pues eso oye una radio, eh, las radios libres y las radios comunitarias que tienen alguna pequeña diferencia, pero bueno, que son diferencias que yo creo que, bueno, están bastante diluyes, Yo creo que se es sencillamente una diferencia un poquitín de la, un en casi, no sé qué dirías tú, de la ideología de fondo a lo mejor de las personas que la fundaron o que la lleven en el momento. No sí, yo esto. no tengo un conocimiento de las radios comunitarias, ni de las de Asturias, ni fuera, pero sí, probablemente sea ese, más bien esa cuestión de espíritu, aunque también en el caso de algunas radios libres, incluso como la nuestra, ese tema de ideológicos más bien es, es más la manera de funcionar y tal, que en lo sí. otro que ya quedó como puro humo, yo creo, vamos. Ah, bueno, sí, de fecho, a ver, yo siempre fui bastante crítico con ese tema de que las radios libres tuvieran que ser... ...radios, ideologizajes y politizáis y demás... ...todo lo contrario... ...yo bueno, sí es verdad que en el... ...lo que yo entiendo por Radio Libre... y a lo mejor... ...más bien la manera de gestionar o de organizar... ...sí, la radicalidad del hecho ya de... ...de tomar las ondas... Uh -huh. ...y de... ...bueno, de, de dar cabida sí, ...se entiende a ciertos contenidos... ...pero bueno, que... es más como todo como, más como diríamos, deseos vamos exactamente sí, más te diríamos sencillamente que si aquí vienen un programa con unos contenidos que no tendrían cabida en otro sitio aquí podría emitirse eh, nadie iba a poner pegues en nadie para pa emitir sí incluso contenidos que si sí pudieran estar en, pues en incluso una radio comercial el caso es que tú no puedes ir a los 40 principales y a, claro. a poner los grandes éxitos pero aquí <risa> eh, viene gente y lo hace vamos que que es también es, es parte de esa radicalidad también del, del poder hacer lo que lo que quieras y bueno y ser partícipe de esto que eso al final eh, al final resulta que Radio Cuca lleva un poquillín incluso revolucionaria dentro de las radios libres pero casi por por dar la vuelta a ese círculo y decir que hay más da que aquí venga uno a poner a enrique iglesias joder, pues tiene derecho O sea, tiene derecho o no? Porque no es una cuestión de derecho. Y que sencillamente cada uno viene aquí y fa lo que quiere. ¿no? Y ahí, ahí cuido que, que si sí somos un poco diferentes. A lo mejor la diferencia con las radios que se dicen a sí mismos comunitarias, eh, no sé, pues puede ser más bien que se radios de, de asociaciones, de lo que sea, incluso de vecinos o ayuntamientos, de algo así, ¿no? sí. sí, incluso de ayuntamientos, de verdad, ¿Es de alguna... Eh, aunque bueno, está ahí un poquitín en la cosa Porque eso sería también ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Llegué una vez en un artículo eh, leyó una definición muy guapa De tres tipos de radio Sería la ra radio pública Coño, radio pública obviamente Porque supuestamente Está entamada por eh, Organizaciones y entidades Supuestamente públicas ¿eh? es que no se sabe si son de tos o no son de Neide y que yo digo que son de ellos, ¿Eh? ni de tos ni de Neide. Pero bueno, la, la cuestión con lo que tenemos es que, bueno, y otra diferencia posiblemente, y que lo mayor, dentro de las radios comunitarias puede haber algún interés en, en obtener licencias. Dentro de las radios libres yo creo que no habrá ninguna radio libre que tenga el más mínimo interés en... en conseguir una licencia hubo hubo ah, y hubo experiencias y sí. experiencias yo no sé veo, veo bastante compatible el hecho de llamarse eh, a sí mismo definirse como radio libre eh, y querer obtener el permiso de de, de ellos de la administración para ...para hacer lo que hacemos... ...pero bueno, oye... No, ...yo un debate que te abierto... ...incluso sí, aquí yo creo no, que... Habrá, ...lo habrá, lo habrá... ...el debate seguramente... ...yo las tengo todas conmigo... ...en ese sentido... Vamos. ...no, seguro que no... ...bueno, en una cabe la explicación... <risa> ...claro, la gente todavía no entiende... ...¿qué debate, qué debate están diciendo esto. ...me cago en la mar, ...explícadmelo... ...que sigo, sigo, vale... ...a ver, que no tenemos licencia... ...somos allegales... Eh, ...resulta... ...que ahí ...fue en el 2012 me parece, ...o en 2010 no me acuerdo... Eh, el gobierno de turno eh, la administración eh, él ya un real decreto me pues, que se llama un no tuyo muy puesto en estas cuestiones de administrativas y jurídicas pero bueno, una yo cosa tampoco. así hizo bueno, un papel eh, lo que pasa es que lo que escriben en los papeles a las administraciones no tienen el mismo valor que lo que escribamos tú o yo eh, lo tuyo sería diferente porque está respaldado por la fuerza bruta, entonces sí, hay que exacto, hacer lo que exacto. pone ahí eh, Bueno, pues la cuestión ya es que en uno de esos papeles respaldados por la Fuerza Bruta eh, definían ellos lo que hieren, bueno, pues este tipo de, de emisores, que no me acuerdo ahora cómo, cómo, lo, cómo lo definían ellos, que no me ayudaban. Bueno. Sí, eh, fines o sea, comunitarios, sociales, de interés público, bueno, bueno. algo así, ¿no? algo así. ¿no? Y bueno, pues reconocían ahí que existíamos, ¿eh? ya está bien, con un papel que te ha respaldado por la fuerza bruta, reconoce que existes, oye, pues no está mal, ¿no? ¿Eh? Ya hay un avance, ya un avance. Bueno, pues reconocían que existíamos porque claro, digo yo que ellos joder a vivos, que haya gente que te afurulan y haciendo cosas eh, fuera del de, de Soshugu, ¿eh? sin que ellos lo, lo controlen. Bueno, pues entonces es, reconocieron que existían y dieron dos años de plazo, a las administraciones autonómicas para que desarrollaran el real decreto y bueno pues concedieran esas licencias con las condiciones y los criterios que decidiera cada eh, cada cada trozo federal de estos que que, que componen el Reino para que bueno pues eh, eso que pusieran ellos los criterios que ellos diera la gana eh, ellos no lo hicieron eso no sé el plazo eh, eran dos años vos pues, pues, digo si era el 10, el plazo era el 12, sí creo los que era Dos años, un año. Me parece que, que ya era en el 2012 cuando tenía que estar fecho. Ya estamos a 15 y no sé si en Cataluña me parece que, que ya entambaron con ello y tal, pero... pero sí, había salido sitio. el reglamento, sí. sí. Más para pa el tema de la tele, yo creo. Más pa, sí, bueno Me lío con, con, con, con el ámbito el de, jurisdiccional, pero bueno, que es lo que hablábamos antes, el muy jodido, el reglamento. Claro, lo... y tal. Creo y que el problema es <ríe> <y> que... Eh, <ríe> el reglamento de televisión. Uno ya cuando establezcan si de algún día a ver la cuestión es que ahora eh, querían pisarnos por no tener licencia nosotros alegamos que mm. no podíamos tener licencia porque ellos no desarrollan el reglamento tuvía. y bueno de momento puede ser que nos dan que nos dan la razón y, y desestimen el desestimen la la multa ¿Mm? la multa y el cierre obviamente que mm. que deben a, que deben a ponernos la cuestión y que bueno pues llegará el momento en el que a lo mejor sí que desenrollen el reglamento cuestión eh, al final como no ganaron los poderosos eh, selecciones pues eh, está la cosa jodida porque siguen ahí lo, los de la casta los de la casta y la costra eh, los poderosos combatirán también en casta y en costra según pasen los años y entonces bueno pues en resumen vamos a tener el jodido porque va a salir un reglamento Eh, que posiblemente eh, bueno, pues no nos venga nada bien. Uno, por una cuestión de base, y ya que podía salir un reglamento que dijera que no nos pidía nada, sencillamente nos daban la licencia. Y yo, así, no sería crítico, no tendría claro que la, que la quisiera. ¿eh? Vamos a suponer, sencillamente, que sale el reglamento en cuestión y dices: Bueno, a partir de mañana Radio Cuca y Radio Crash. tienen una licencia sí, automáticamente a... que en teoría es lo que lo que prevén sí porque llevar emitiendo desde antes de 2009 exactamente etcétera. y no nos piden nada no nos piden nada pues incluso así na a mí no me gustaría a mí no me gustaría porque claro no pedirnos nada ¿eh? lo que cualquiera puede entender como no pedir nada ya hay que pedir muchas cosas porque van a pedir bueno ahora mismo la la denominación social la ración social Que está bajo Radio Cuca, bueno, pues es una asociación, el club cultural de Oviedo eh, En ese caso, bueno, pues seguro que se refuerza ese tema. Eh, seguramente que, oye, pues decís, obviamente, unos interlocutores que no podrá ser un colectivo, ellos no entienden esas cosas, de que todos seamos iguales y tal, no, no, ellos van a necesitar unos interlocutores, eh, van a considerar que esos interlocutores son los que tienen el poder y la responsabilidad de la radio, bueno, posiblemente yo qué sé, pues a lo mejor piden más cosas, a lo mejor te piden un aval, Hay antecedentes, hay antecedentes, sí. Posiblemente pues lo pidan, claro. La administración no tiene, no tiene las cosas que no tienen nada que ver con las perras. Entonces va a pedir un aval y va a pedir... Sí, tú decías sí, que hay radios libres que optaron en su día... Uh -huh. ...de manera acertada o no por ese camino. Pero en primer lugar eh, nunca ha salido a licencia... Eh, una licencia de radio libre, todas han optado a una licencia comercial. Ajá. Y lo que ello implica, caso de. Espero no meter la pata, de la BD Ratia por ejemplo, uh -huh. en Euskadi, sí. es eh, en relación con eso que tú dices, es por ejemplo un aval de 40.000 euros. Madre, sí, claro. La <risa> <risa> <Sí, sí. risa> de Dios. Que eso ya implica entonces una relación con un banco que, que supongo que será el que tenga que, que avalate La de Dios, no sé. O sea, una, un. implicaría eh, convertirse eh, yo que sé, en una radio comercial sin comercio digamos, vale, que a lo mejor nosotros seguíamos en sin poner publicidad porque no nos gusta y no nos parece que sea necesario pero ya que, claro, te íbamos a convertirnos sí, sí, no en si no la pones encima es que eres tonto Claro ya <risa> que íbamos a convertirnos en algo no que sí que te iba a ser necesario porque a lo mejor para poder mantener ese aval, pues nunca daba más remedio que sacar unas perres de Yo qué sé, los avales para mí que todos los dan los bancos. Pero claro, pagando mm. mensualmente, me parece. Me parece, eh, ya os pues digo, yo, por fortuna nunca tuve que pedir una cosa de esas, de momento. Eh, pero bueno, pues seguramente que vamos a necesitar más perres de los que necesitamos ahora. Y vamos a necesitar más perres de los que necesitamos ahora y a lo mejor digamos a estar más fiscalizados, bueno, fiscalizados, no sé si... si sí, un término que se refiere nada más a, a tema económico o a lo mejor también se refiere a tema de contenidos. No sé hasta qué punto, claro, como ya deben a tener eh, supuestamente una, unos interlocutores válidos que si deben a ser los responsables de tal, pues a lo mejor podían, oye, la atención si emitíamos de algunos contenidos, otros no. Por ejemplo, yo el cuartome, no eh, lo... vivía en persona, que decir, no fui yo... ...uno de esos interlocutores... <ríe> ...entre comines... ...pero eh, en los tiempos... ...son los que hablábamos antes... ...que Radio Cuca era una dictadura... ...bueno, pues... ...explícita... Eh, parece ser que, según contaben... ...que, coño, otro mensaje... ...a ver si yo también, ¿no? perdona, yo que esto yo... Ye... Claro, no, ...no atiendes al chat, del móvil... Es que, ...claro, pues, voy a silenciarlo... ¿eh? ...voy a silenciarlo, a ver qué me dice aquí... ...esta persona... Que sepas que te estoy escuchando un rato Joder, a ti y a tu compi Me alegro, pero me voy a dormir Bueno, no sé cómo tomarme eso Si bien o mal, ¿no? no buenas noches Hay que tomarlo no, bien. Eh. bien porque me estás sintiendo Pero hay que tomarlo mal porque Deja de sentirme Y, y para arriba tiene la, te la... Lleva la baba, avísate cuando eso, ¿no? Claro tío, es que vine yo y te estoy, te estoy fundiendo La audiencia aquí No, si normalmente Anedonia, hay hay un programa mucho más interesante cuando hay algún tipo de interlocutor. Ya, hombre, pero es que eso es cuando viene el trovador. ¿o? Pero bueno, para, para básico, Five for more o sea, manera de desprestigiarse y esta. O cuando este Anedonia era una plataforma de lanzamiento político de Podemos. <risa> no, pero aquí ya pasó mucha gente y siempre que pasó de alguien estuvo bien. Solamente, eso sí, solo, lo, solo pasó una vez que, que el invitado llegara a eclipsarme a mí. Vino una vez el, el rapaz del de, de, de, Primavero, tío. El, el, el Primavero Silencioso. Me cago en la mano, me deja Un saludo, sin un saludo, si un no saludo se está por cierto. Escuchando. Si está sintiendo si nedore esta noche, que falla mucho tiempo que no viene, se echa de menos. Eso es que llega un programa técnicamente perfecto. Madre de Dios. Eh, da, pues vino un día por aquí. viene ¿Eh? a la radio a no sé qué pero tampoco con intención de entrar y por supuesto oye, y acabo echando la, la puerta abajo no, acabo echándola no, invítalo yo y arrepentíme casi invitarlo y ahí llegó un momento que tuve que decir eh chaval que póngame envío por favor <risa> <risa> pero no hombre por aquí pasa mucha gente y siempre siempre fue son muchos mayores los programas que eh, los que gente que, que los que nos que no hay ¿eh? por eso digo yo que joder tengo una gana yo cada que, que pongan el chat otra vez porque joder Hay un mensaje, antes no miraste, igual era clave también. En el chat. No, ah, un no, mensaje que no miré. tu móvil chat. <teri physics breweres> Joder, es que, vamos a ver. ¿Línea caliente? Sí, yo, yo bueno, no, te iba a decir yo, voy pues a damos el número, ¿para qué tal? No, pero yo no lo doy porque... El siguiente pasa ya. Joder. Bueno, uh -huh. hombre, puedes dar el número del estudio, ¿no? El del... bueno, sí, sí, sí. Es el 985... 29, 81, 37, si alguien quiere llamar aquí al estudio de la radio y ser pasado sí. o no en, en antena. Ah No, este mensaje era para contarme las características técnicas que tienen ese par de fierros que por 70 pavos... Eh, mm. eh, y regalé a la afillado, pero bueno, oye, no, oye, interesante porque lo que para mí son nada más un par de fierros, está contándome que son unos elementos licheros que gracias a que tienen hueco, no sé qué cosa ahí, que se nota la de Dios cuando estás haciendo piruetes. Bueno, yo creo que si digo un skater hace piruetes, enfadaría sí llamarlo de otra manera. y es para hacer figuras o no sé qué, hostias... Bueno, un Oli, ¿no? O sea, de algo así, no. Pero comenté lo ayer, lo del Oli mi nombre raro, como diciendo, pero es lo que jugaba en el oviado... <ríe> sí, sí. Eh, ¿Con qué estábamos? ¿Con qué estábamos? Ah, ¿con que en los tiempos? ¿En los que esto ayer una de estas glorias? ¿Artista? Sí. Eh, nada no, de aquella ayer eran comunistas. No, de aquella ayer no, no. era un anarquista, pero yo era un anarquista esos que se presentaba a las elecciones, Eso a es sindicales. De García Oliveri. Ayer no, no, era otra rama de tal. Pero bueno, oye, como digo yo, por definición, tiende a haber tantos anarquismos como anarquistas. O sea que, oye, igual que yo soy de extrema derecha, otros se presentan a las elecciones. Anarquistas, y cualquiera. Pero bueno, eh, parece ser, según contaban, que el ayuntamiento de Ubieu, Eh, llegó a, a ofertar a Radio Cuca eh, bueno pues collar la la la francha de emisión de, de la radio pública que estaba concedida al ayuntamiento en antes de, en antes de existir Radio Betusta me parece que, que fue el momento y tal pero que, de, que decía cortemos un poqueñín cortemos un poqueñín con lo que se dice ahí y tal me ha dejado la mar otro oye esto esto de los oye Faime, faime... Bah, ahora el trovador. <risa> estoy tremendo. Faime mucha ilusión, ¿eh? Sentir los... Menos bromas con Podemos que nos escuchamos y tomamos nota. Joder, chaval, estoy, eh, estoy. Podemos pues, es un cadáver político que no asusta ni a los niños <risa> en eh, este país. Oye, me, una movida. Voy a dejar el teléfono fuera porque, total, también, venga, venga a surar, O sea que... O sea que de aquí, ¿eh? De aquí. Pues eso, que parece ser que... que a cambio de... moderar los contenidos, llegue el ayuntamiento concediéndonos la, el espacio radiofónico, radioeléctrico. Claro, no sé hasta qué punto eh, eso bo, a sucedería también en caso de, de que fuéramos... O ¿Hasta eh, qué punto es verdad? Bueno, eh, tampoco lo sé, claro, tampoco lo sé que yo nunca veía. Me contómelo uno de los, de los dictadores. Hombre, no sé, no sé. A nivel de contenidos yo no creo que metamos mucho miedo. No sé si en la época era... ...era sustancialmente diferente, pero... Hombre, en aquella época lo que sí me acuerdo... Eh, ...y que había mucho... Igual era más punky... Sí, había muchos programas de ese tipo... Eh, ...que bueno, pues... ...posiblemente tampoco tenían detrás nada guay, pero... Que más quisiéramos que nos cerraran por los... <risa> ...por, <risa> por, por contenidos, ¿no? ...por la peligrosidad del, del contenido, ¿no? Bueno, hablábamos antes de, del primavero, el, ...el realizador de Primavera Silenciosa... Y él estaba convencido que, de que cada vez que venía convencido. de algún tipo de requerimiento algún tal, que llegara era portar él aquí. Y bueno, hombre, mmm, posiblemente no, pero bueno, tenía esa movida. de bueno, y... hacer la estadística, igual llegaban más multas antes. Ahora <risa> sí, sí, no lo sé, no lo sé, la verdad. Dito que aquí, yo, bueno, aquí en concreto no, pero, pero Radio Cuca, yo creo que tuvo que llegar a ser el... el dolor de cabeza por antonomasia del entierro de pero como bien dices no por los contenidos, sino por el trapicheo de sustancias ilegales que que se llevaba a cabo en en algunos de los de los locales que en los que funciona esta radio. Pero bueno, bueno nada más chico, hoy facete un un ofrecimiento. Eh, ¿Elija una canción o qué? Joder, ya me te adelantaste Es muy previsible pero, tío. Sí, hombre, pero yo iba a decirlo de una manera así Más, más guay, más poética iba a decir que llevo poniendo cantares de ilegales En exclusiva, en este programa eh, En los No sé, los seis programas Por lo menos anteriores Y que estoy dispuesto a poner un cantar de cualquier otra banda si lo decides. No, yo si quieres elijo hijo otro de ilegales. También. Ah, venga venga, pues elija ustedes uno de ilegales. Vamos a vamos a buscarlo. A ver, pues eh, hace uno que, que no escucho hace mucho que es Libérate del Libérate. disco Si la ah, muerte de mira de frente. Un, un gran cantar. Vamos a ver si está en el en el YouTube, porque claro. A ver, eh YouTube. Ahí estamos ver, a ver, aquí. Y que claro, a ver qué vos pensáis, que, que aquí tenemos una, una gran discoteca o la de mi madre. No, pues tiramos de nuevas tecnologías. Venga, vamos con el libérate Tecnolo Tecnologías libres. <ríe> sí, bueno, el YouTube tiene una de. <risa> Mola, poco ¿no? yo, vamos. Una de ¿Qué sería libertad? de nosotros sin el YouTube, <risa> A ver. El, sí, mira, parece que está aquí. Legales de España. No, la, la primera, Vamos eh, a ponerme eh, yo la primera. La otra da un poco de miedo. <ríe> es descarado Eh, a ver, esto que lleve los puntos. Primero vamos a pararlo Porque a lo mejor ¿eh? Salta la publicidad Ah, efectivamente Cinco, cinco, quince Hostia, eh. mira, los conciertos de Radio 3 y todo Hostia, mira Pero bueno, no, la original, ¿no? Vamos a poner esta, sí vamos a, a ver Tenía si llega La otra tabla más vista Esta igual se cualga, joder Esta es la secual, primera bueno, pues vamos con la primera Y que, que dura, dura un minuto más Ah, no, no dura un minuto más Es una canción muy larga ¿Qué pasa? ¿Por qué no se abre? Que hago un puta cabeza Ábrete Mira, no se abre, chaval. da hay un poco de, de, Joder. de chance. Entonces, pero se supone que estas cosas que, que tienen que ir sofacto. Claro, tú date cuenta. Ahora tenemos que andar rellenando aquí un tiempo. ¿eh? Mira, no, no, que no se abre. Bueno, ábrete, cabrón, ábrete, ábrete. A ah, ver, ahora. y dale, dale al... al, al ah, ahí. quita, quita, quita. Vale, no, pues no tiene publicidad. O vale. sea que vais a sentir un cantar. Espero que, que se no llama. se cuelgue porque no. Bueno, hombre, si se cuelga conmigo. no pasa nada. En otro programa hay un problema. En este, ¿qué pasa? Que no pasa nada. Ala, a la sentís a los ilegales que dicen que vos liberéis. yo si queréis liberar, vos os liberáis vos. Y si no queréis, pues no vos liberéis. Joder, va a ser esto. Venga, sentilo. Tu lujuria fue feliz en mis brazos Y apagué su sonrisa en mi boca Una luna lejana y cornuda Está brillando hasta hacerme aullar En el pecho deseos feroces Libérate, libérate, libérate, aunque algo tenga que morir Libérate, libérate, libérate, aunque algo tenga que morir Quiera que seas Estés donde quiera que estés A veces puedo mirarme en ti Como si mirase un espejo Tú vives tras tus rejas Yo miro tras las mías, tras las rejas todos somos culpables, de falta de libertad, libérate. Bueno, pues aquí aquí seguimos, aquí seguimos en la Nedonia. ¿eh? Estás sintiendo a la como miserable y a la Navasicu poner a parir. A, a, bueno, entre otras cosas ponen, ponemos a parir a Radio Cuca, ¿no? Sí, no, <risa> Oye, eso, eso es, es inevitable y, y básico, e imprescindible. Y básico, ¿eh? como, como decían aquellos, eh, nuestro, nuestro máximo enemigo seguimos siendo nosotros mismos. Uh -huh. ¿eh? Y así tiene que ser, así tiene que ser. La crítica absoluta. ¿eh? Eh, yo Mira, yo una cosa que siempre intenté tener muy muy presente, la, la autocrítica, ¿Mm? hay los que me llamaron cristiano por eso, no sé, a ver, oye, qué sé yo, igual, ¿Mm? no lo sé, pero bueno. Eh, pero la autocrítica tú la aprendiste en, en el Partido Comunista, ¿no? No, no, no, no, no por favor, eh, no creo que se en nada, ¿eh? <ríe> me parece a mí. Es un elemento de la liturgia, ¿eh? ¿no? No, base, allí básicamente lo que lo que yo vi que se llevaba mucho en, en esa organización y era el tema de las purgas. Eso sí lo tenía muy les molaba un mogollón, tío, yo les vi disfrutar cada vez que deporte, a alguien. Deporte nacional. Sí, no, en serio, pero yo veía verdadero disfruto, Sí, sí, sí, sí. Les molaba un mogollón, eh. Y cuando redactaba en un me hacía mucha gracia cuando redactaba en un un texto de de bueno de los que comentaban... ¿Cómo se dice? Joder, un acta, eso. Un acta en el que, entre otras cosas, comentaban la expulsión. Y hacíamos mucha gracia... Oye, se supone que se expulsa a alguien y... Porque te cae mal, porque hizo algo feo, por lo que fuera. Entonces, pues, no digo yo, poner Se propone la expulsión de no, de no sé quién por ser un hijo puta. No. pero pues, me muchas mucha gracia... Con... Como decían, se aprueba la expulsión del compañero, tal, tal y tal. Coño, si los puse el compañero, y ¿no? queda no, también nos molaba mucho la palabra compañero. Compañero, ¿Compañero? camarada o de... me mentira Sí, sí, sí. Y camarada, aunque lo de camarada, más los sindicaleros. Madre de Dios, acuérdame una vez cuando, cuando yo... ¿Principio si Verés al revés? Bueno, sí, casi que sí. Pero, eh, acuérdame, mira, una vez cuando... cuando... Cuando yo estaba trabajando en la obra, mira, por no ser el tema de la obra ¿eh? Debe ser que, que, No puedes decirlo, ¿eh? no pasa nada ¿Y qué está haciendo los pavientos? Sale el, como muy distinto mano? ahí lo de esto de ¿Es padres de urgencias ah, Bueno, sí, pero ha, pasa mucho ¿eh? Sí, por la música de fondo que tienes o qué No o sé, sea, lleva meses pasando, pasando, el tema este de que. más delgadín? Ya que para que para, Claro, ya <risa> que no estáis viendo los. De que estás hablando todo, todo. Y las mal constantes mal, vitales ¿eh? de aquí de pues la. De las constantes vitales que de no de son todos ¿No? los regulares que sería sí, deseable. Ya que salen aquí dos dos en la pantallina del ordenador, según vamos hablando, salen dos gráficos, ¿eh? dos dos líneas. si hiciéramos dos líneas como les de la como, verdad, Deteste la verdad eh, eh, mira yo una buena una buena definición un, un electrocardiograma Exacto. una cosa así y, y bueno deberían ser los, los dos iguales porque una y el sonido de, de la mandrecha y otra de la manzola eh, para que salgan estéreo y deberían ser los dos iguales no son bueno pues tampoco pues nada ¿Eh? Una y así, una y otra y de la otra manera Y ¿sí? gracias sí, sí, Yo he contado, oíste <risa> ¿eh? ¿Qué piensas? ¿Que esto me preocupa? Jajolama, yo voy para casa y como un buen bendito ¿eh? No estoy ahí rocando Me pego con día salía una línea más gorda que la sí, otra Sí, nos con poco La puta de sol ser cuando, cuando solo sale uno <risa> y, y peor, y peor A mí sabes lo que más me jode cuando no me luna. La masa luna es y para casa No, cuando sal yo sigo, eh sin problema ninguno Lo que pasa es que quito más los cascos Yo solo estar sintiendo por una orella nada más Y la audiencia Bueno, la audiencia La audiencia, hombre, la europea, no sé Pero la americana yo creo que sigo teniéndola bien, eh sí. Un saludo para esa gente ¿eh? un saludo por la gente que me siente del el otro lado del, del charco que deben estar mosqueados porque claro después de tantas semanas en sin emitir el programa sin tener noticias sigo aquí es ¿eh? sigo seguir sigo vivo de momento ¿eh? no quiere decir que vaya a estar vivo la semana que viene ¿eh? eso ya es una cosa que no puede saberse de ninguna manera ¿eh? sabes lo que me presta no me lloro de todo no sé si lo sentiste pero yo Vale, de vez en cuando digo aquí yo mucho chorrae, que chorray. Mucho chorray, es el problema. Y uno de los chorraes que decía siempre, llega lo de que si estás sintiendo anedonia y oye, jueves, día 15 de octubre y son las 59, estás sintiendo anedonia en directo. Si estás sintiéndolo y lleva más tarde de esa fecha o de esa hora, y que estás sintiendo un diferido, por podcast, por lo que sea. ...pero en antes... ...entonces que estás asistiendo a un fenómeno paranormal... E ...irrepetible... ...claro, pero no... ...resulta que la, la gente que me sentía por allá a lantrones... ...sentía menos antes de ahora, ...porque en antes de ahora del puya del, del, del, del mar... ...pues claro, nada, nada, al final quedó sin chorrar esto decirlo... ...también decía aquello de, de... que a lo mejor este programa... ...dentro de millones de años... Mm. ...se siente por una civilización extraterrestre... ...y también es mentira... rebotan las ondas de una ionosfera y yo aquí estoy contando esto y todo infusionado porque bueno no tengo sintientes pero igual en un planeta, años luz y dentro de... unas y no... sí horas hablando aquí entre líneas para pa pa sí. pa los pa alienígenas para pa el inglés, ¿me ¿no? viste? <ríe> con la mano. Nada, pero bueno oye, que conste que, que todos los poscas tienen alguna descarga hay los que a lo mejor tienen dos nada más Y a, a ver. son hasta míos, pero, pero bueno. ¿Cuántos días tienen centenares? <risa> sí, sí, eso. Cosa que sigue pareciendo muy curiosa, porque no entiendo el motivo. Yo de verdad que no entiendo el motivo. Vamos 16 años de trabajo han dado sus frutos. Pero si yo no quería que dieran ningún fruto. A ver, no, yo no, creo no. que vean frutos los limoneros bueno, y los bueno. manzanos y los perales. Pero coño, voy allí, los abono los, los, los podo, pongo me de mala leche cuando puedo mal, no sé, intento hacer lo mejor, pero esto no. Esto He no un poco, ni el más mínimo interés en hacer los yo, fue como así, no sé, igual yo por eso, <risa> no hay poco ningún interés. Bueno, y eh, así todo la calidad del producto y el eh, interés. Sí, sí, pues, pues, hay gente que hay interesa que sí y yo? Oye, ellos sabrán, por un motivo, no, no sé. Oye, ellos sabrán que algún día que me lo expliquen. Me lo expliquen porque no me, yo, sin quedarme a mí claro. Pero bueno, oye, digamos... ¿Qué vamos a hacer? Eh, de, de todas maneras, yo pensaba que esto iba a acabarse ya Porque, bueno, no sabía cuándo iban a, a pisianos ya a la emisión y, y de nah. momento, pues, pues aquí seguimos, aquí seguimos Yo siempre tuve claro que esta, esta por lo no sé, otra pero eh, que esta no iba a ninguna parte Hostia, pues mira que fuiste optimista, ¿eh? Yo, bueno, yo a ver, yo soy pesimista por naturaleza está en acta, de hecho, vamos? <ríe> es una la Navasico dice que esto no va a ninguna parte <ríe> Sí, sí, sí, probablemente incluso así expresado eh, pues, pues guapamente, guapamente Porque ya otra de cosas Que fue mucha gracia yo, que, Les actes que tomamos aquí Yo enteréme el otro día, todavía el otro día me enteré Que resulta que, pa, que les actes tengan Bueno, validez, validez eh, A ver mmm, se, se supone que les actes son sencillamente Para informar al que no estuvo aquí Para recordar lo que lo que falamos O lo que de la manera que les tomamos nosotros Así a mano Pero detrás de un folio ya utilizado por la otra cara, pues, coño, para forrar, ¿no? Para forrar y para y pa forrar en árboles, entre otras cosas, ¿eh? Que no, no tengo yo tan claro que se forra en árboles, pero bueno. ¿Para que la <risas> propaganda de la radio tenga algún uso? Exactamente, también. Eh, bueno, pues, puede ser que eso no tiene una validez eh, administrativa. Que teníamos que tener un libro de actes... Que bueno, de fecho puede sí. ser que estamos pues, obligados a tenerlos. ¿cómo? Sí, sí, sí. Como somos una sociedad de alta, supongo que pueden venir, o a ver, Asambleas convocadas en tiempo y forma, <ríe> eh, primera convocatoria, segunda convocatoria, presidente, tesorero. Estamos. A ver. Estamos nosotros Copia entregada a cada socio. <risa> no estamos capacitados para pa, pa asumir una licencia. ¿Cómo vamos a ser nosotros una radio de verdad si no somos capaces ni siquiera de ser una asociación de verdad? Claro, se enlaza con otro tema que. <risa> ...que eh, bueno, antes nos cortamos el asunto... ...supongo que acabarías comentando... ...que eres ¿Mm? el tema de la profesionalización... ...ah, eso es también un, un verdadero peligro... ¿eh? ...y un verdadero peligro... ...eh... ...difícilmente iba a seguir funcionando esto... ...yo creo si, eh, si exigiera una... ...vamos, no la... No, ...ya la exige ahora... ...para alguna gente... ¿Mm? que no se dedica a ello a como principal tarea de, de su vida, productiva o no, pero el, el emitir con licencia y demás yo creo que obligaría pues a, sea, a, un, puede a una ser, mayor puede profesionalización. Ser. Claro, más que profesionalización, a mí ya que no me gusta ese término, porque sí, sí, a lo sí, mejor... Lleva a pensar profesionalización un plan de fase un programa, aquí hay programas de una calidad sí, que no, ya quisiera no sé, en los sí. comerciales. O sea, no sé qué te otro término sería el, el una, adecuado. Quizá una exclusividad en la dedicación, no sé exactamente cómo decirlo, pero sí, entiéndolo. Que a lo mejor no podía ser esto de venir a fracera hoy en día... ...otros hermanos no venir y a la siguiente venir 10 y... Claro, y un tío aquí grabado saturando el, claro. el programa anterior <ríe> al tuyo... ...saturando la el, el misión, <ríe> el tuyo sin oírse apenas... Claro, eh, claro claro claro ...el otro que deja marcha y, y deja el, el botón del Zara apagado... Claro, está. Eso, a ver, son también... ...yo que sé, a lo mejor la mera licencia en sí... ...pues tampoco afectaba ese tema... ...pero claro... ...tú imagínate lo que hablábamos antes... Eh ...un anuncio publicitario que no suena por ejemplo... ...claro ¿no? ahí está... ...sería ahí está. De, lo más, de lo más fácil de, que, de, que claro. ocurriera... ...tenemos una licencia... ...exéxenos un aval... <risas> eh, para poder mantener ese aval necesitamos... ...pues eh, perres... para poder conseguir perres... ...pues ponemos publicidad... ...y claro hay un paisano que dice... ...oye tengo una carnicería... Hoy pagamos pues, 50 euros para que durante esta semana salga pues, el anuncio de la, mi carnicería Y prevé que tengan que salir, pues qué sé yo, 14 veces el anuncio Entonces 14, sal 7, 3 sale que no suena O 3, 4, confundió el que lo puso y en vez de la carnicería salió uno de una sí, pescadería Otra tan riéndose por lo bajo de él <risa> <risa> claro, no, no estamos capacitados, ¿eh? no estamos capacitados nosotros para pa esas cosas. A mí. No, mira, ese, ese, ese sí que hay un motivo para pa no acceder nosotros a, a, la, a, la, a la licencia. ¿eh? Yo creo que sería más motivo que ningún otro. No seríamos capaces. A ver. Bueno, quizá también llegaba otro tipo de perfil de gente a hacer aquí el programa. ¿eh? Claro, pero entonces dejaría de ser de. Ya no sería Radio Cucaracha, ya sería sí. otra cosa. Y era, iba a ser una cosa totalmente diferente. Uh -huh. Yo no me puedo imaginar hacer anedonia sin meter la pata, tío. Yo, a ver, tengo que reconocerte con el intento, ¿eh? Yo intento, lo llego aquí, digo, bueno, voy a poner la sintonía y voy a hacer voy a ir subiendo el fondo mientras bajo la sintonía y va a quedar de puta madre. Luego, al final, siempre he ido a alguna pife, pero a ver, hay que reconocer que, porque tampoco es poco mucho interés. Sí, igual un vistazo más atento a la mesa antes de arrancar. Sí. <risa> Hay que reconocer que sí. Hombre, ¿sabes? Eh, yo de... hace años hace otro programa, fíjelo un tiempo, e incluso aquí en esta en esta emisora eh, también... Bueno, yo exactamente no, porque no llegué de la miserable, pero bueno... Todas historias de la doble personalidad y tal, pues eh, hay programas abundos que podéis sentir, para pa comprender el concepto. Pero hay un programa por ahí que se llama Palabras extrañas, ¿eh? Del que, del que, bueno, yo tenía intención de de hacerlo periódicamente creo que nada más hay cinco fechos precisamente porque el anedón competir miserable ya tomó posesión de <risa> sí, sí, ¿no? está claro, o sí. sea y, y entonces yo a hacer una cosa en la que tengo que estar atento a hacer bien que va, hombre? ¿qué va? Eh? ¿Qué va? No, yo juego a hacer anedonia y, y, y, y valió no juego ninguna otra cosa porque no estoy capacitado ya perdí yo la capacidad de ...perdí capacidad atención, perdí... ...no sé, oye... ...de hacer una cosa curiosa... ...no, no, oye, aquí a los Sestrona... ...bueno, todo indica que es lo que le mola a la peña... ...sí, en lo peor que es eso... ...eh... ...oye, tú miras, el número de descargas de los podcast es el programa... ...hay un programa pulco, bien fecho... ...eh, teniendo cuidado con los volúmenes, tal... igual tienen cinco descargas ¿eh? ...descarga de una anedonia que está fecho con culo, qué tal... ¡Ciento y pico! Pues claro, oye, normal. ¿Qué voy a hacer yo? Eh? Al fin y al cabo, no dejo de ser un organismo cuya conducta responde a estímulos, reforzamientos, castigos. Tal, ¿eh? oye, yo refuerzas en hacer esto, pues yo sigo haciendo esto. ¿Qué vamos a hacer? Lo lógico sería que este no lo sentirá nadie y el otro mucha gente. Entonces diría yo, hombre, pues vamos a hacer este otro para que lo sienta la gente. y seguiría a lo mejor fue haciendo esto con la intención inicial de que no me sintiera Dios <risa> que no me nunca fue esa intención inicial seguramente sí eh, no no, no. Va, no, no sentiste... bueno no igual no no porque no hubiera subido a la radio para hacer eso no sabes por qué empecé eh, sí es interesante <risa> yo sencillamente eh, bueno enteréme de estaba muy desvinculado de la cuca y enteréme de toda la historia esta de hay ocho años ya cuando cuando se no, el golpe de estado ...bueno, no, no, el golpe de estado fue en antes, no... Eh, la, ...la tecnificación, la digitalización de, de la cuca... Mm. ...cuando se hicieron una serie de maniobres oscuras... ...para que obtuviéramos una subvención que, bueno, pues... ...que a lo mejor en buena lid ¿no? ¿En fin? ¿En <risa> ...la radio en el siglo XXI... <risa> ...en fin, bueno... ...pues entonces yo me que... ...que dijera a, mm. ...a la gente de aquí y tal, digo, mira, si algún día... pues pincharse MP3 en la radio... Bueno, yo vuelvo, básicamente, porque... Yo tenía intención de hacer un programa de música... Con tal los, de algo. los y las oyentes más fieles de Anedonia... Ya conocerán esta historia... ¿Eh? Sí, bueno, es <risa> <yo> verdad... ¿eh? <risa> Obviamente, ya lo conté... y que hay un problema... Es de estar Llevar ocho a... años frente un mes... Tienes que ir adornándola un poco... Metiendo alguna unas Longas. Bueno, pues mira... Lo que nunca conté fue que al principio el programa... Eh, quería ser sencillamente... De, yo quería pinchar MP3... Porque eh, en, en aquel momento, pues, hacíamos una cosa muy guay, comentar una cosa y, y a continuación poner un cantar que tuviera que ver, la letra dijera algo de, de ese estilo. Y de aquella, sí, hacía programas que es lo mejor. Oye, pues, igual que ahora lo normal en una Edonia son un par de cantares, eh, de aquella, igual, oye, pues, se ponían 10 o una docena de ellos. ¿eh? Dabas una... decía una pijada porque ya en pijáis, básicamente no tampoco ya era ninguna cosa importante y, y, y después ponía un, un cantar que ¿eh? tuviera que ver con el tema eh, y lo que pasa es que con el tiempo pues oye pues fui yo cogiendo y gusto esto de la por pollola lo ¿eh? falar y, y los cantares son básicamente cuando me empieza a rascar la garganta no me sale entonces pongo un cantar para echar un trago mientras y, y, y al tal. baño y esas cosas sí básicamente básicamente y, y por eso De hecho busco, busco siempre cantares y algo Porque claro A a ver, yo aficionado Soy muy aficionado al punk Pero claro, voy a poner cantares de, de punk De estos que son de minuto y medio Joder, pues para eso no los pongo ¿eh? paso eso me hago un día y hago un, un programa de música ¿eh? Si me peta ¿eh? Bueno, nadie me quita Todo se andará Va, y debo aburrirme la de Dios ¿eh? Yo creo que musical, musical Bueno, oficio de algunos musicales Pero fice programas musicales en los que al final igual sonaban cinco o 6 cantares, Un ¿eh? programa musical, joder, pues ya como por ejemplo el de Raposo, suena ahí Ciento y la Madre, de, de cantarinos. ¿no? Ay, y una vez en un, en un maratón, tío. Cuatro horas seguidas, me parece que fue, de, de música. ¡Buah! Me da algún comentario así pequeñín por medio y tal, pero ah, poniendo musicones y tal. Eh, acuérdame Mira, de hecho Tengo yo ganas de hacer otro maratón de esos para hacer lo mismo para liberarme Como decía el cantar Estos los ilegales uh -huh. Liberate Joder Fue un programa de música mm -hmm. Aunque alguien tenga que morir <risa> <risa> efectivamente El arnetónico me lo de morrería Ese día No me daría No daría no, no no oportunidad De hacer De hacer programa Pero sí, es curioso Como después Según fue pasando el tiempo ¿eh? No, pero Que por mucho que penséis que ya es mentira, o sea, que, que yo no tengo ningún interés en que me lo sientan aire ¿eh? Sí, sí, yo eso ya es, muy para mí es, ya, ya lo oí de muchas bocas distintas y es la misma patraña de, de todas. Bueno, pues, joder, yo, mira, sentirlo lo que... Es una de las patrañas fundacionales de esta radio. <risa> mira, de verdad, yo, pensáis lo que os da la gana, pero de verdad que este programa no se fae para que lo sientan ahí. ¿eh? verdad o sea, No, este programa se fará y si lo oye alguien, pues, hombre, mejor te... que mejor, claro. Oye, que yo estoy encantado, ¿eh? Claro, a ver. Porque si no, directamente no subirías a la, no. a la radio desde eh. la otra punta de Oviedo. Reconozco que más de una vez, más de una vez, no muchas, pero igual tres veces, tuve a punto de, de cancelar este programa porque me parece que me lo sentía demasiada gente, ¿eh? No, no, en serio. Una vez que me vino... que me vino una persona a decirme vaya buen programa que faes vaya interesante, vaya tal yo ese día ya preocupé, ¿eh? Eh, cuando cuando me enteré que me entienden de, de otro continente también me preocupé, ¿eh? claro por un lado estuvo qué bien, no la gente presta, ¿eh? yo encantado de que preste, no voy a cambiar lo que yo estoy haciendo porque ellos presten más, pero si ellos prestan lo que hago, bien, pero por otro lado me un poco de apuro, ¿eh? yo que a ver, Soy una persona muy tímida Entonces, claro, a mí... Que vale, nunca sé muy bien esto de ser muy tímido Y venir a la radio a contar tu vida Para que la sienta todo el mundo Pero bueno, joder, qué sé yo claro y una cosa anónima El problema es que, claro, la peña ya le para por la calle y todo <risa> No, hombre, por fortuna todavía En mi focico no se conozco Joder, que sería... Anda, anda, no me viene un, una vez, hay años un, un rapaz con la idea de montar una tele libre Y, y me decía que, que si hacía el programa me digo, ¡no! ¡Joder! ¿Cómo? Con una capucha ¿eh? Bueno, para un documental sobre la cuca Puse capucha, ¿eh? Y, y careta, me parece Sí, compré una careta en Los Chinos Una careta de un euro Y puse la careta y el, el capucho Y entonces sí entonces... La sortearemos la semana que viene No, no sé ya ni dónde está la, la, la careta aquella Colgarla ahí en... En una estantería de los libros, por ejemplo, no sé que fice con ella, entonces ¿eh? pondría la palo. Alpinón. ¿eh? Ah, no, ya sé dónde está, coño. Ahora esa carreta intenta ser eh, la calavera de los misfits, pero no sé dónde está. Sí, porque una vez que estaba yo haciendo un, un curso, el curso supuestamente ya era temas medioambientales, pero hacíamos cosas con, que si con papel maché, que si la de mi madre, y una de las cosas que había que hacer ya era, ya era una careta. Eso era con el con el plan E, ¿no? <risa> Básicamente, sí, una cosa... Los fondos FEDER Vino por ahí, este ya era de los, de los FIT, me parece, los fondos FIT No, coño, los fondos FP, se llamaba aquello Bueno, pues nada, fíjalo Y, y cuando dijeron, cada uno que fega la careta lo que dé la gana Y, decía, ah, ¿y yo de los Misfits No se parece un pijo, eh, a lo de los Misfits Pero bueno, coño, ¿dónde estará? Qué hice yo de ella. Tengo que buscarla. Fijaré <ríe> todos los misfis de papel maché. Eso sí, tengo en caso un dragón de papel maché. Guau, wow, quedó muy guapo. De que soy yo muy aficionado a los dragones. Cosa que ya también supongo. Ves, no puedo sacar ningún tema. Ya tantos. hice con... una vez un programa sobre dragones. No lo escuché. No lo ah, escuché. pues existe. ¿Tiene existe. Sí, alguna existe. referencia accidental, vamos? Existe, existe un programa sobre dragones. Eh, ...en el que no sé si comenté que yo convivo con varios dragones... ...bueno con varios no, con muchos dragones... ¿En ¿Esta radio en tu en casa? No, esta radio como mucho... Un, ...traía uno que traía colgado del pescuezo... ...pero ya no lo traigo porque rompió el, el cordel... ...entonces hasta que no pongo otro pues no no tal... ...bueno traigo siempre uno que también llevo tatuado... ...el dragón tatuado traigo lo, traigo lo conmigo... ...yo no sé vivir sin dragones a mi alrededor... ...hay gente que no sabe vivir sin pareja... ...yo no sé vivir sin dragones... Entonces en caso tengo, déjame contarlos. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco de peluche. De peluche tengo cinco. Luego tengo otro de papel maché. Tengo otro de, de, de fierro. Tengo tengo otro que lleve de de, de madera. Tengo de plástico tengo tengo un par de ellos que son de plástico o tres más bien que son de plástico. Otro que te ha hecho, hace ¿eh? sí, mucha ilusión, te ha hecho con una nuez, con un casquero de nuez que un hippie, pues al casquero de nuez empezó a poner ipates y, y ales y tal, y vendíanlos en el rastro de Lugones. Y dije, dije oh, hostia, pues uno para mí, y no sé qué más tengo. Tengo uno de peltre, no sabía ni siquiera que existiera ese material, pero ahí ponía figura de peltre. ...y ah, que ya ves que te lo reviso... ...yo aficionado a los, a los dragones... ...y el plan FP, entre otras cosas... dio la oportunidad de hacer un dragón... En, en ...hombre, situación. claro, claro... ...porque dijeron... Eh, ...tengo que reconocer que soy muy, muy monotemático... Eh. ...entonces, es una de las actividades... ...que propusieron en el curso aquel... Y era hacer un, un cuadro... ...con fuelles, seques, de árbol... ...y yo oficio un dragón... Eh, ...otra de las actividades que propusieron... ...fue hacer un... algún tipo de construcción... ...con papel reciclado... ...y oficio de un dragón... ...y otra de esas actividades... ...fue esta del papel maché... ...en aquella oficio... ...una careta de los mifis ...y un dragón... Entonces, la gente decía... ...y es un tanto monotemático... Y, bueno pues oye sí... ...en fin... ...mira ...voy, voy a contar una duda... ...que yo supongo que ya lo conté aquí... ...también... ...porque bueno... cuanto votó... cómo por no contar eso... <risa> <risa> ...pero... ...pero una cosa muy interesante... ...fue cuando que aquel... aquel dragón aquel de fuelles seques, eh, pegáis en tal, eh, vino un rapazo, una compañera del curso, y dijo, no, esto no es así, porque, porque dragones eh, son así, ya sabes no sé cómo y tal. Y entonces yo dije, bueno, con mi calma, eh, me sosiego, dije, no, mira, pues los dragones en realidad no existen, eh, entonces facémoslos como queremos. Quedóme mirando como un careto Como diciendo Este gilipollas ¿De qué cojones va? Y luego por por por, por circunstancias eh, Que no vienen al caso Pues eh, acabó un día en a mi casa Y entonces al día siguiente en clase Dicho ya sé por qué este Me dijo que los dragones no existían Existir existen Pero tienen los ratos secuestrados Entonces bueno pues, Oye eh, Por lo menos comprendió El motivo de, de la, de la miota Pero bueno oye ...vamos a poner otro cantar... ...vamos a poner otro cantar... ...y, y también... ...oye pues... ...también va a ser de Legales... ...porque... Bueno, ...es el año de ilegales. ...yo creo que sí... ¿eh? ...en Canedonia sí. y, y en Oviedo... ...no sé cuándo... ...cuándo terminará esta movida... ...pero de momento pues... ...pues interésame que... ...que sentáis esto... ...porque... ...joder pues... ...yo prestoso... ...o básicamente... ...no... ...préstame a mí... ...a vosotros mismos prestas... ...jodéis vosotros ...y cambiéis de diálogo... ...de lo que sea... ...vale... ...y si no mira. Por el motivo que sea resulta que la gente se programa, pues igual todavía aficionando a la gente ilegales, la gente que no les gustaba ¡Hala! Ya conseguimos algo Oye, <ríe> mira, sentilo Sigue sintiendo Anedonia Sigue sintiendo Radio Cuberacha Radio la Radio Libre Nubieu ¿no? entre, entre tres añinos Ya de Radio Libre Nubieu Y que paz que va a ser de alguno más Porque bueno Teniendo en cuenta que más o menos La periodicidad con la que intentan Villanos, viene a ser de dos años Pues oye, igual llegamos a los 35 En este país Podéis ir mandando los podcast <ríe> Solidaridad <ríe> sí. Bueno, voy a Vaya, pues somos horrible. Eh. Mira, más adaptamos aquí los dos responsables eh, de, de Sí, pedimos disculpas por la, la nula organización del maratón sí. anunciado Joder, chaval Por suerte no lo había, no lo había mandado mucha gente, por suerte, no, por desgracia Solo recibimos un, una colaboración, ¿no? Dos Dos, bueno, pues fueron dos colaboraciones Oye, Joder, perdona que, eh. Quizá tres, pero bueno, que oye Gente de, de Toledo y de, ¿dónde y de Granada. Eh, Toledo, oye, perdona, y nos joder. Manda Polígono de Toledo y el programa Revuelta Juvenil en Mongolia de Granada. De somos somos de Granada. un puto desastre, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? Eh, claro, Vamos no a es... seguir haciéndolo peor. Peor todavía, va a estar jodido, eh. va a estar difícil. Mira que todavía va, hay poco tiempo, montamos ahí un maratón, un encuentro de radios aquí y tal, y todavía parecía que ya éramos, bah, oye, una gente de fiar, más con ese rollo de que somos de los más veteranos, la radio es de los más veteranos, los que estamos aquí no somos ningún, pero bueno, oye. Con eso, pues que se nos tienda algún respeto, tenemos un nombre por ahí que estamos encargando. Se nosotros come bien que... en la radio, sí. Este tiene... Sí, no, y se bebe. Tiene prestigio, sí. Cervezas y, y, y... y comida artesanal y tal. Y cabas. <risa> y tal. Ay, Dios, madre. Vamos vamos realmente jodidos. Oye, estaba contando a Maquela Navas Básico, que ya os digo que fue eh, en el su papel de, de Heraldo. ¿eh? y de, no sé, de ordenanza quizá también, que tuvo que ir a recoger la notificación esta de la administración, que yo como pesimista suponía que ya era para ratificar el, la orden de, sí, de pies y, y, y el multón, ¿eh? y luego resultó que no, que el pesimismo quedó para preparado, ¿eh? y, y va y resulta salir, salir bien la cosa. Estaba contándome que vino... O sea, estamos bien considerados de, de mm -hmm. fecha en la administración Estamos en el en acorde con los tiempos ¿Eh? la Proveniente de la Dirección General de Innovación y oye. Emprendimiento que es, Somos tiene, un, eso es una palabra que tiene tiene una connotación mágica Sí, clasidad. de fecha, no sé ni siquiera si si saldrá en el, en el, en el diccionario Pero oye, muy si interesante no, Si no sale, saldrá <risa> Saldrá algún día Oye, está bien, ¿no? Eso de que teamos considerados innovadores y, y a más emprendedores mm. joder, chaval. siempre a la vanguardia increíble oye, no, bueno, pues, para coñas, ¿eh? está, está muy bien bueno, ¿eh? seguimos emprendedores dito que después de 33 años con lo mismo ¿qué coño estamos innovando? ni, ni emprendiendo mm. supuse que ya esto innovar no innova mucho porque hacemos lo mismo una y otra vez, toda la puta vida igual ¿Eh? no, no hacemos nada nuevo Hombre, si quieres, es pues, lo de mentira en digital, pero yo creo que después de 8 años, pues tampoco ya es así con mucha sí, innovación. Sí, ¿eh? y, se, y se cae continuamente. ¿sabes? Sí, para arriba eso. <risa> Oye. Somos bastante fieles al analógico. <risa> la verdad es que. No, bueno, pero el analógico tampoco fue la mete a las veces. A ver. Sí, hace 10 hace años había muchos más sitios. Sí, la verdad que sí, muchos más. Ahora suena muy. Donde, donde se siente, suena muy bachino. El motivo, no lo sé. Bueno, sí, igual y eh, que dejamos bueno, No sé. No hacemos las cosas bien. No, está claro que no nos hacemos bien. A ver. <risa> Por si no estaba claro. De mano gastamos una serie de perres bastante importante. En un aparato que bueno. consume una cantidad de energía bastante importante que supuestamente te va a cambio. de toda esa energía que come y a excitar la, la emisión y, y ocurrió que la emisión no se excita ni para Dios <risa> la emisión sigue como estaba y fríe da la emisión no hay manera de, de excitarla pero bueno oye pues son cosas que que en otros sitios serían una gran desgracia que la verdad que tampoco no, no fue qué se a hacer sí aquí lo jodido va a ser eh, si hubiera que empezar de cero Yo creo que si hubiera que empezar a cero, esto no... Bueno, hombre, no sé ah. si, si con otra gente, quizás, pero... ¿Con nosotros? Pero iba a estar jodido. Ah, no lo sé, tío. Yo creo que no estamos ahora... Ahora mismo, no sé yo hasta qué punto hay de alguien en la radio que realmente te ha comprometido con ella, como... Bueno, pues como en tiempos... No sería deseable, ¿no? Sí, ¿no? Y, y como en tiempos lo hubo, siempre sí, hubo claro, unas, sí, sí. un grupín de personas que, oye, pues que se comprometían y que estaban dispuestos a... a dejar de hacer otras cosas porque la ocupación fundamental eh, y era esta sí por eso estamos aquí vamos ¿eh? sí si no no estaríamos y hombre pues joder mismamente nosotros los que estamos aquí ahora mismo yo creo que en un momento en tiempo sí que tuvimos ese compromiso muy grande pasa que bueno pues bueno yo tengo más ahora que, que en cualquier otro momento más ¿eh? que más <risa> que antes tú crees yo creo que sí a nivel de horas y de no yo, yo la verdad que clarísimamente no o sea, y de tareas o pseudo tareas no yo fui de los que en algún tiempo tuvo tuvo muy me metido en la radio eh, pero de la misma manera reconozco que ahora pues tengo muchas otras cosas que que a las que prestar atención y que me quiten de aquí y luego también a ver para pues no mentir eh, no voy a decir oye que tengo muchas cosas que hacer y entonces emitir ya es la hostia con la regularidad que lo haces y tal ya es no pues, bastante compromiso regularidad ¿verdad? no tengo ninguna ya ya ya bueno porque decías no. oye pensaba que sí que seguías viniendo llevo no ayer un poco uno pero sí. llevaba tiempo sin oírlo no llevaba tres hermanos sin hacerlo hombre es verdad que por unas circunstancias eh, familiares y tal pues um, complicadas que bueno pues que no me dejaron no me dejaron venir Pero bueno, incluso cuando no hay ningún tipo de inconveniente... vaya bueno, el jueves, bueno, son las 10 la noche, estoy cansado... Claro, cansao, está, ahora. Ahora. claro, está. Eso, eso es casi lo peor, que llegues a casa a estantes. Y, y es lo peor en antes de entrar. Porque luego una vez que estoy aquí, mm. no tengo problema. Y luego pero, el bajón. Sí, ahí está, ahí está. Ahí está. Y nada, no, pero hay muchas veces... Luego llego aquí y la cuestión es que préstame, ¿eh? préstame la de dios Para por aquí, pero, pero oye, cuando son las nueve y media, estoy en casina. ¿eh? Eh, joder, ahora está la radio, que de ahí arribones, ¿no? y, y a la mitad de las veces no me vengo, literalmente a la mitad. <risa> bueno, ahora alguna más, porque, porque, bueno, pues por pues, circunstancias, pero bueno, ¿eh? Eh, de normal, para que venga seguido, joder, complicado, ¿eh? De hecho, mira, este programa creo que fue el. el 266 me parece si si hiciera la cuenta de los que realmente debiera llevar hechos en estos ocho años por cierto estoy de, de cumpleaños estoy de cumpleaños eh, Pescanciarme el bien respasado que viene que viene con el maniago a hacer el programa de él eh, Pescanciarme de que Anedonia andamos a emitirse eh, en, en octubre del año 2008 87 ¿Eh? espera Fue, sí, sí, sí. Estamos jodidos. No, de 7, joder, de 7 No, calla, oh, que, que al cuerdo me yo, que fue de 7 <ríe> sí, sí, sí. Del 2007, del 2007 O sea que eso, estoy cumpliendo los, los, los ocho años y nos sé ahora. Yo no, ya lo digo siempre porque la Neder conmiserable nació un poquillín después de, de, de anedoria. Pero, pero bueno, porque hace hay patates. constancia grabada de esa eh, el etapa primer, proto, proto miserable. El primer programa, sí, sí, que hay un par de programas todavía grabados de, de, en antes, de, de en antes de tal. El primero, el que lleva el, el número cero. Mm, cuido que llegue eh, el que dice mm, de cuando la movida que llegan a la cumbre de las Américas eh, entre el Chávez el y el Juan Carlos eh, ah, eh, el, el por qué no te calles el porque, eh, eso, por qué no te callas, se titula el el primero creo que hay constancia de que te ha grabado luego hay uno que se titulaba una mocina que me trajo las llaves que no me acuerdo si anterior o posterior pero eso mm. Había algunos anteriores, porque al principio eh, Panriba arriba el, el programa de grabación tampoco no furlaba muy bien, por lo que hay muchos que nunca quedaron nunca grabados. Y de los primeros de fecho, eh, yo cuido que todavía no había ni tan siquiera el programa de grabación. Entonces es igual, pero bueno, Pudo haber dos, tres, pero sí, yo creo claro, que. Me refería que tuvieran colgados. ¿El qué? Que tuvieran colgados en, en archivo. Eh, el archivo. Eh, el de, porque no te calles, llevo el chobre y te ha colgado en un archivo. Uh -huh. Si no me si no me equivoco. Y no sé si ha dado alguno más, ...de antes de, de existir el eh, de un miserable, de alguno más. Hay, hay dos o tres, dos o tres, no me acuerdo, no muchos más. Porque bueno, tampoco tardó mucho en existir, eh, muy, muy prontín. Eh, no sé cuándo fue la primera vez que se mencionó ese nombre en concreto. pero pero pero que al corto me quedé y yo ah, bien este no me queda queda bien queda guapo pa. el programa se llamaba, empezó como llamando Sanedonia el volvió. programa empezó llamando Sanedonia pero no por ningún motivo en especial más allá de sencillamente que me gustaba cómo sonaba suenaba, bien, ¿eh? como anabasis. <risa> bueno pues oye será yo siempre la, la, las palabras que acaban en, en, en, en Onia, enonia no sé por qué motivo suenan muy bien gustanme mucho porque había una banda de blues Catalonia... Catalonia, bueno, pues mira... La Catalonia no tampoco suena tan bien, ¿eh? Me gustaba además la, la banda de blues esta... Que tampoco yo que me gustar especialmente... Porque llamamos de una manera prestosísima... Llamábamos de Caledonia Blues Band... idea... No, no me extraña, porque... Sabe, yo tuve en mis manos un disco de ellos nomás... ¿no? A ver, los, ¿Podemos, ponerlos? No, Podemos ponerlos... Podemos poner... Ay, oye, tienes razón... Vamos a escribir aquí... Caledonia Blues Band... A ver si... A ver si si existen, todavía. Igual ni siquiera, qué sé yo. O existieron en su momento, pero pero tuvieron aquí la, la brecha digital, eh. Caledonia, Blues. Sí, ahí está. Bueno, sí, blues band, Ahí está. Blues Band, Ah, coño, mira, existen. Joder. segundo. Hostia. ¡Venga, camino! Y tiene un mogollón de, de cantarinos. Diferentes. Joder. ¿Cuál ponemos? Calcedonia. Calcedonia, ¿dónde está Calcedonia? A ver. Oye, mira, pero vamos vas a poner a... otro tema ahora y más adelante igual, ¿no? Bueno, vale, vamos, a pero vamos a poner uno. <risa> Una hora y media ya de programa Hostia, la leche, chaval Bueno, anda. Bueno, pero sí, deseamos por luego. O, o ponemos es joven, el, ¿no? el maratón de celebración. Voy a ir ahora por bebidas espirituosas. Ba bueno, vale, podemos poner el, este que se dice, que se llama Feeling Wood. Bueno, ahora, ahora en Radio Cuca estamos filiéndonos vos también Sí, vamos a morir, estamos que, que feeling good de éxito que, sí, totalmente que morimos de éxito, muerte por éxito Oye, pues es una forma de morir interesante, ¿eh? todo lo que cabe sí, sin haber hecho nada Es ¿Eh? verdad, tío No, eso, a ver, esa es allí la manera en la que entamamos Pero yo también, cosa que tenemos que volver a decir ya que lo más triste, y es que no hicimos nada ¿eh? Sí. El, el, el sí, de hecho va eh, mañana mismo, eh, podéis entraros a través de la web de la radio, va a iniciarse una, una, una campaña de petición popular para hacer una estatua una estatua de Falo junto a la de Rufo, es más, la, la, estatua, la estatua se va a ver a Falo acariciando a Rufo. Prove, pero nuestros huevos nosotros. Falo ayer un compañero de, cabezalero entre comines de, de Radio Crash. ...que desde que llegó esto, porque llegó no solo a vez a la Cuca y a Crash... Eh, ...la misma la misma nace Radio Crash, la Radio Libre de Sichón... Sí, aquí se, reci bueno, se, recibió con esas se recibió con un poco más de torpeza y... Eh, sí, eh, digamos sencillamente que él llegó a la fue a recogerlo... Eh, movilizó y demás, aquí llegó a la Visu, no lo cogió nadie... ...cuando fuimos a por él pasar ahí al plazo... ...pero iba a llegar otra vez o no lo cogió <risa> nadie <risa> y luego acabar dándoselo a un <risa> bueno al que bueno, no es un tipo un... al que no conocemos de nada tal Sergio eso es, no fue culpa nuestra tal Sergio no nah, pero sí fue culpa nuestra eh. posiblemente si tal Sergio <risa> lleva una entidad materializada De la nuestra de Sidia. O sea, la nuestra de Sidia, ¿eh? en conjunto, fue tal que se materializó. Y se materializó una persona de, de un elemento que dijo: ¿Cómo me llamo? ¿Desidio? No, porque no llevo un nombre, como vi de El extraño. Llámame Sergio. ¿eh? Llámame Sergio. Y El elemento no extraño del, del resplandor. <risas> y la hostia. ¿qué? No se pueden hacer las cosas peor, yo creo. Y es absolutamente imposible. ¿eh? Facer las cosas peor. De la misma es manera que, oye... El secreto del éxito. Oye, pero mira, de la misma manera que yo cuido... Que la anterior vez hicimos lo de puta madre. hicimos lo... Yo creo que bien. incluso no, Diría que muy bien, tío. La, la anterior vez que, que la administración nos amenazó. Eh, movilizámonos de muchas maneras. Eh, falamos en emisores de... De, ...de muchos sitios del reino... Eh, ...vino gente de otros emisores aquí... Eh, ...fichas un maratón sobre el tema... ...portámonos muy bien, tío... hicimos todo lo que podíamos hacer... ...todo lo que se nos ocurrió... ...unas cosas mayor, mejor, otras peor... ...pero bueno, sí. por lo menos pusimos una iniciativa de... Me ...de acuerdo, ¿sí? ...pero yo que esta vez... ...un pasotismo extremo, o sea... era como... Eh, ...no pasa nada... <risa> ...no pasa nada, si pasa... ...no sé... Recuerdo frases de... Recuerdo un... Sí, iba a comer un cochinillo y a... <risa> Bueno, me, pero... por la de Elena. Con, con... Fue por otro tema, ¿eh? Tenía que ver con, <risa> con, con este. Oye, ¿quién más? Ni siquiera fue con Parres a la radio. No se ni un solo huevo de la radio. Es verdad, es verdad. Eh, el cochinillo. Podríamos haberlo malversado. Otra Porque... manera de malversar es posible. Eh? a ver... Y en este sitio la gente y tan increíblemente pasota que podíamos malversar tranquilamente. ¿Eh? yo mismo sí aquí este hombre que que es el, no sé si se puede decir esto es el es el vamos el una, que el que lleva a los perres para un una especie de tesorero y está la confianza ciega que se tiene él que podría tranquilamente pues, podría cada cada llueves podría según... pagar unas cuantas facturas sí ya hemos salido de aquí cada jueves Poder abrir abrir Nadie me quitaba el buzón de ese que se mete en las cuotas, aquí hay un buzón que la gente para pagar la cuota, la su contribución a, a que la cuca sega viva, pues meterlo en un sobre y meterlo en ese buzón. Yo tengo la llave de ese buzón para, para luego oye, pues usar las perres para pagar el alquiler y estas cosas. Nadie me quitaba de yo según coño esos perres agarrar, pues, mm, dos, cuatro euros e ir a tomar un par de cervezas en la que voy para casa sí, nadie me quitaba peca Pecado menor Claro, en realidad, oye, el administrador, que menos? Son corruptelas que no van a ninguna parte Oye, encima que me tomo la molestia de, de tener que recogerles perres con tales de, de ir a pagar el alquiler Hombre, por favor, que menos que tomar un par de cervezas, ¿No? ¿Eh? Mm. Supongo que sería un poquitín la base de, del funcionamiento de, de, del sistema democrático. ¿no? Digo yo que, que el consejero, presidente, lo que sea, diga, oye, pues Juan Riva, que, oye, que asumo joder, esta responsabilidad. Estoy echando cuatro horas al día y... y... la... <risa> <risa> Trabajando como un negro, Aquí sentado, <risa> en Que menos, menos que te agaches ante mí y que te, que te, que te coja la cartera. <risa> Básicamente, ¿no? Es el mismo concepto. ¿Ven? Ya ves. Ah, vamos a poner a Caledonia a esta, blues Band, porque ya estamos desvariando un poquitín. ¿no? Bueno, bueno, sí. Claro, estamos diciendo definiciones de muchas cosas que suceden al nuestro alrededor. ¿eh? Pero bueno, ya vamos a poner a los Caledonia estos. Mira, pues existe, joder. Pues que sepáis, ¿eh? que sepáis, y es muy interesante. Porque eh, este, el nombre de esta banda eh, tiene mucho que ver con no, el nombre el de Caledonia. Sí, sí, sí. sí. Yo, cuidado, además que. Que las, ...que las palabras estas... ...el preste que me dan a mí... ...las palabras de ser cabeza en Onia... Eh, ...entamó aquella vez... ...que vi el disco de los Caledonia plus ...Caledonia que cuido que lle... el nombre latino de, de... ...de Escocia... ...eh... ...pero mm. bueno... ...pese pues a ser el nombre... ...de un sitio en el que... Ah, ...piensas en él como un sitio frío y húmedo... Eh, ...lo de Caledonia... ...no sé, suena muy cálido, ¿no? Eh, ...a lo mejor... qué sé yo, joder... ...sentilo y, y hostia... Tantas explicaciones, tanto rollo. Venga, bueno, ahí coño, si no he ido ahí al botón, no se siente. Seguía un efecto muy interesante también. Si no te das a los botones adecuados, no se siente. Sentilo. Bueno, no sé si se siente. si se ¿eh? siente, Así ah, es. Sí, sí, sí. I was down the street the other day I ran to a friend of mine to step to a bar and have a little bite, eating a beer. So we did. As we were sucking down that blue waiting for our place to be he said, "So man, tell me what's happening." So I told him. I said, "Well, I feel so good. We're gonna." We're gonna boogie till the break of day Well mama does a boogie and daddy does too Ain't nobody boogie like you and me do We're gonna boogie, out. we're gonna boogie till the break of day We're gon' boogie, we're gon' boogie, till the break of day Oh well the young folk boogie, and the old folk too Ain't nobody boogie, like your folk do We're gon' boogie, we're gon' boogie, till the break of day Sí, aquí seguimos, aquí seguimos eh, Decía la Ana Básico eh, Cuando vengo yo, el caso oye que venga otro Para que el programa sea interesante Y largo, pues vamos cambiando las dos horas El ¿eh? Ana Básico Aquí hablando de cosas Y van tres cantarinos nada no más, tampoco ya que, eh, oye que Sí, sí, sí no, Y yo, yo tampoco hablé gran cosa, o sea que ¿No me falaste diciendo cosa Bueno, pues falaste de alguna Ahora mismo, mismo momento tuviste diciendo cosas muy interesantes ¿Eh? Hay sí, claro, que menos que decirles en la antena mía, mía, La esencia mía es, no, es decirlo ¿Pero fuera, fuera de los micros no, pero no, pero no puede ser, hay que decirlo para que se entera todo el mundo Estábamos mirando ahora, yo muy triste Tenemos a nuestra página web el enlace a una folla de estos de, de firmes, que ni siquiera hicimos nosotros, fue también Fallo de radio Crash se tomó la molestia sí. nos, y nosotros yo creo que no más lo pusimos ahí pero pero yo tan extremadamente ah, triste que, que ni siquiera sabíamos por el Twitter sí. y el Facebook se movía no y por gente como el trovador estuvo bueno insistiendo pues, sí. que, eh, que, se, eh, que a mí por, por lo más. menos vamos. Bueno, no, claro, a ciertos colectivos, y no, claro. Claro, igual, a ver, también es verdad. Igual el problema, estamos aquí yendo de guays por la vida, criticando ah, todo el funcionamiento de la radio. Igual, ya que los únicos vagos somos mm. en la tesorero, y yo, no, sí. y todos los demás, oye, pues ¿eh? se tomó se despidió aquí, cortes de carretera. <risa> <risa> no, es muy triste, no sabíamos ni siquiera cuántas firmas había. Sí, no, no, no, no, no, no, no sabemos ni mirarlo, de hecho. Fue, fue horrible porque pusimos ahora. <risa> y, y no, esto es una desidia absoluta. ¿no? Ay, Dios. Y es y verdad tan, lo que lo que, que, que igual, hubiera <risa> igual hubiera sido una salida muy digna. decir, pues nos vamos. Claro, tío. <risa> Ya nos tenéis entre las narices, marchamos nosotros, ya ¿no? Hemos ido los, a, los mártires de la represión estatal. Pues sí, seguro que nos convertíamos de la, de la en... la trituradora. En, hostia, pues sí, nos convertíamos en una figura ahí. Eh, Radio Cuca eh, resistió mientras pudo, murió de éxito. <risa> de éxito de fracaso. Sí, sí, ¿no? además viendo aquí la capacidad para elegir leyendas... Hombre, algunas... sería facilísimo. Aquellos okay, la valían... Wow, ...era un pollo ahí en antena... ...hostia Nedonia... ...ahí <risa> era... ...todo injuria así... ...llevantaron medio Asturias... ...que me tiene el dedo a <risa> de la llaga... <risa> ...madre de Dios... ...madre de Dios... Nah, eso, iba, iba a ser prestoso... Eh, iba a ser prestoso... ...además podíamos... ...en si algún momento... ...que ahora se lleva tanto en... ...en... ...en, en Ubieu, ...se lleva la de Dios... ...eh... <risa> ...estos de... ...los, los poderosos de Ubieu, ...¿cómo se llamaban?... ...no me acuerdo... ...los poderosos de, de aquí... Cuando cuando los que son, son los que son esos, los, los, esos que dicen que son. Cuando pactaron con, con los de que antes llenan casta, pero después de las elecciones ya no llegan tanta casta. ¿eh? ¿Qué pasó? Ah, bueno, abierta la mesa de DJ, tampoco pasa nada. Ya que estaba abierta la mesa de DJs, ¿eh? no pasa nada porque no estaba puesto ningún disco, entonces no sonaba ningún disco. que cuando pactaron con, con los que en casta pero en antes de las elecciones pero que lleguen menos menos carta pues, después dicieron no esto yo para joder a, a la fsa pactamos con ellos para joderlos pues nosotros yo cuido que podíamos cerrar Radio Cuca nuestra cuenta para joder a joder, Telecomunicaciones... Fastidíos y no nos cerréis vosotros <risa> cerramos nosotros porque nos da la gana ¿Eh? pero vosotros no nos cerráis quede claro <risa> Ey. y vamos a daros el dinero igual <risa> No, bueno, esperemos que, que esto solo fuera una mala experiencia y que para la próxima, ¿eh? estos dos añinos que nos quedan hasta que venga lo próximo, ya seamos capaces de, de ir marchando eh, de la radio. No joder, de comportarnos. <risa> se se como... otra peña? Bueno, hombre, sí, o, igual va a ser eso, ¿eh? <risa> que los que estamos ya no, no tenemos capacidad para pa seguir encargándonos de esto y ahí fai y falta antes que. Antes de que nos den la licencia, se la vamos a entregar nosotros al Estado, a haceros cargo de la radio. <risa> Oye, lo que venía y que se hiciera cargo... cargo Tiene que ser siente más mozo, tío. Estamos viejos. Yo creo que va a ser eso. Yo creo que aquí nunca hubo gente tan viejo llevando la radio. Esa <risa> gente... La gente mozo no oye la, no oye la radio. Así en no. mayúsculas. No, para mí que no, para mí que no. Mayúsculas y minúsculas. Sí, la nuestra menos todavía, eh, uh -huh. la verdad. Y una pena, y una verdadera pena, porque... Joder, yo acordarme de aquellos años, los ¿no? es que Radio Cuca y era... No volverán, no volverán. <risa> Ay dios, ¿tú qué es eso? Ni, ni con el, ni con los poscas ni nada. No, ¿no? los podcast es lo único que mantiene a flote, pero okay. bueno. En fin, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, despediremos, ¿eh? Porque vaya, esto va para los tesoros. Mañana. Iba a decir mañana toco a madrugar, yo mentira, no madrugó un viejo puto. Bueno. Fue tal el, el, el, el éxtasis de felicidad que solo, solo comparecí yo aquí. Eh, ya. De la celebración anedónica. Yo, ¿verdad, joder? Yo que, que decreté en las redes que, que, que Anedonia esta noche estaba abierta a, a todos los participantes que quisieran venir a, eh, aquí a ...a, a con celebrar la felicidad por el éxito. Eh, al final. Bueno, gracias que vino aquí a la Navas Y si no, estaba yo nomás Estaba ¿eh? yo nomás Sería triste, sería, sería muy triste Pero bueno, bueno no, no sería triste Vendría yo, falería lo que me dé la gana y ya está Igual lo hubiera sido más interesante No, nah, no creo, pero bueno Y bueno, pues nada Vamos a, a despedirnos ya Para variar yo despido con la de siempre ¿eh? ya sabéis. Me está tapando, tía Me está tapando a mí Ah Ah, joder, es verdad, claro, je, es que como no llevo cascos, esto llevo una cabose. Fíjate en... La, eh. Que sí, hombre, vale. Eh, sí, es el rojo malo, tío, el listo, como dice, eh, como el el dice el la, es, la leyenda. Tío. El listo este, eh, que diciendo que eh, mira el baltroso mira... Eh, no, bueno, venga, que un saludo muy grande para todos, ¿vale? Un saludo muy grande para los, pa los del directo, para los del diferido, para los de los poscas, para pa todo el mundo. vale. En especial a Fugu, que me mandó el en este, eh, avisándome que te vas sintiendo. y también para la Memega María si sigue estando ahí en el otro lado del mar ¿vale? ya sabéis lo que vos deseo que no hay otra cosa que esa que ya estaban a decirlo los tres de con dos por fondo que, que, que, que no mos collan ¿vale? venga, hasta la semana que bien. en el colegio el señor maestro solo ha servido para que ahora sepas que esto es un cabelo pura y simple tomadura de pelo Porque ahora el pasado por arte de magia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 ¡Tentada a vencer!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 Que no, que no, que no te coja. Que no, que no, no, que no, que no, no te coja. Que no, que no, no, que no, que no te coja.